...la órbita de Endor. Día a día me convenzo más... ...de que el cine español es una broma... ...broma de salón medieval donde... ...no faltan bufones haciendo sus gracias... El turno de hacer el ridículo le ha llegado a uno de esos directores españoles que quieren ser vistos como artistas porque un día se llevaron un Oscar, ya sabéis, ese galardón que aquí en la órbita de Endor respetamos tan poco y que no es más que un icono del politiqueo y el negocio que representa la industria cinematográfica. Ese autoproclamado artista defiende sus películas como obras de arte. Y va por la vida el pobre como un incomprendido, muy elitista, eso sí, que sabe hacer cine de verdad, y no como esas imbecilidades de películas de superhéroes y de cine de acción, como él mismo ha dicho. Vamos que para el tipo este, Christopher Nolan no le llega a él, ni a sus comedias sin gracia, a la altura de los zapatos. Es lo que tiene cuando eres un cineasta español. Mientras te dan dinero para filmar tus coñazos supinos, todo es una actitud bonachona y condescendiente. ...la Academia de Hollywood te ríe las pocas gracias... ...y tú te piensas que será así toda la vida... ...luego no te comes ni un colín durante años y años... ...y arremetes contra James Bond y contra Spiderman... ...dando a entender que cualquiera que vea ese género de películas... ...es gilipollas... ...es decir que la plebe no está preparada para entender... ...las obras maestras de este artista descomunal... ...cuyo cine sólo ven cuatro intelectualoides... ...o más concretamente que todos los que estáis escuchando estas palabras sois unos gilipollas. El artista del que os hablo es la clase de tío que hace comedias con las que se ríe solamente él y que es incapaz de contar alguna historia seria que se salga de la manida posguerra española y que siempre se las ha dado de ser un Billy Wilder o Orson Welles, pero a lo españolo. Pues bien, sería un gusto tener delante a este impresentable y decirle a la cara mirándole a los ojos aún a riesgo de marearme, que su victimismo y sus lloriqueos ante el maltrato del público no se debe a que el público sea siempre gilipollas como él, afirma, sino al hecho innegable de que su cine solo le interesa a su grupito de amigotes y a un par de gafapastas tan llorones y protestones como él, y a los que afortunadamente el público en general hace bien ignorando. Ahora encima no para de refunfuñar porque ya no le dan dinero como antes y no puede hacer la secuela de su tostón titulado La niña de tus ojos. En fin, es tan fácil ser romántico, bohemio y hablar de arte. Sí, sí, sí, sí. Por eso nosotros vamos hoy a hablar del material verdaderamente interesante. Acompañadnos, por favor. Ya hemos oído demasiadas tonterías para seguir haciéndolo. Entremos en el espectáculo...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 Dirigido por Antonio Runa Hoy en este programa vamos a analizar la película gamberra e hilarante de los hermanos Cohen El gran Lebowski, un film de culto para muchos Será en nuestra videoteca Elode y tendremos incluso el análisis de nuestro irreverente Juan Méndez Al final del mismo Jugaremos a los bolos, beberemos rusos blancos y nos mearemos en la alfombra En la alfombra de alguien que yo me sé Después, en nuestra sección de cómics, llegará John Constantine con su gabardina, su cigarrillo Silk Cut y un improperio dirigido a los demonios del infierno que le perseguirán sin descanso. Hellblazer, una colección que hace no mucho ha visto su fin después de 300 números que no dejaron indiferente a nadie. A lo mejor incluso hablamos de la película, aunque probablemente no. Es nuestro plato de hoy, serviros a gusto. Vamos a comentar este zas en toda la boca a la pedantería y al engreimiento de esos cineastas españoles que se las dan de listos, pero se quedan en listillos, como solemos decir por aquí, nosotros a lo nuestro. La música de este programa tiene licencias Creative Commons y los autores son Epic Soul Factory, Gregoire Lorm, Aorus Vins y Osaerys. Dicho lo cual, solo queda comenzar ahora mismo. Puedes escribir a la órbita de Endor al siguiente mail, orbitaendor arroba gmail.com, o buscarnos en nuestra web oficial la órbita de Endor.com y en nuestro blog oficial la órbita de Endor.blogspot.com. Además, puedes encontrar todas nuestras entregas de programas anteriores en iTunes e iVoox. Estad atentos a nuestras actividades en Facebook y Twitter. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. La Biblioteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. Pues tenemos hoy aquí en la Biblioteca Lode al Coronel Kurz, como no puede ser de otra forma. Coronel Kurz, muy buenas. Pues muy buenas, supongo que sí puede ser de otra forma, pero bueno, te acepto esa gentileza. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una película que es El gran Lebowski... Que lo cierto es que cuenta con no pocos seguidores. No sé si meter a esta una peli como peli de culto, porque no sé siquiera si es una peli... Es como poco seria como para ponerle esa categoría, ¿no? Esa definición tan rimbombante, película de culto. Pero bueno, yo creo que sí entraría dentro de lo mismo, de, de, de ese término, ¿no? O sea, eh, con el curso, qué opinas sobre este tema? Bueno, hay cultos rarísimos, o sea que se puede hacer culto a esto. ¿eh? Hay, hay cultos, ya te digo, mucho más estrafalarios. Supongo que todo dependerá del número de seguidores que tenga y la vehemencia de estos. Pero bueno, en cualquier caso es una película que a mí me parece que está muy bien. Sobre todo eh, el resultado que ofrece para hacer una película que parte de una historia eh, muy sencilla en la que al final son los personajes los que se imponen a la historia. Ajá, <risa> Porque la, histo Oye, la historia tiene también su aquel, ¿eh? a mí me parece que tiene una historia incluso más complicada de lo que en un principio pueda parecer. Hay mucha gente que parece que no, pero no se entera de, de lo que <risa> acaba pasando al final. Pero bueno, aparte de, de la historia, sí es verdad que los personajes son lo que verdaderamente impera ¿no? en, este, en esta película. Eh, bueno, pues ¿cómo empezar a hablar del gran Lebowski? Supongo que dando nombres y hablando de los responsables que hicieron eh, posible estos 112 minutos... De película Pues vamos a empezar por ahí Bueno pues como ya todo el mundo sabrá Y si no lo sabe pues entera ahora Esta es una película de los hermanos Coen De Ethan y de Joel Coen Que firman el guion En este caso no firman los dos la dirección Aunque lo hacen El que está acreditado como director es Joel Coen Pero eh, como en muchos otros casos Pues esta película es un 50-50 entre los dos una película que no tiene muchos premios, que tuvo más éxito como suele pasar con estos directores y con algún otro fuera de, Europa, eh, fuera de Estados Unidos que, que en Estados Unidos, de hecho en Europa fue más exitosa que, que en Estados Unidos. Una película con un presupuesto ni muy alto ni muy bajo, en torno a los 15 millones de dólares, rodada tampoco en excesivo tiempo. Fueron en total 12 semanas de rodaje, aunque algunos de los actores, como por ejemplo el, el actor que, que interpreta ese personaje, que para mí está además en la película de, del cowboy, que está acreditado como el extraño, eh, estuvieron apenas tres días. Eh, un guión no muy complicado, ya lo he dicho de entrada, habrá quien no esté de acuerdo. Sigo insistiendo en que los personajes se imponen a la historia... Y si quieres hacemos un pequeño repaso de esta Y luego vemos que, que en ella se esconde muchas muchas más cosas reales que, que creadas Porque tanto el personaje del Notas Traducción con la que por cierto no estoy de acuerdo Como algunas de las situaciones están sacadas Y aunque parezca mentira, es así de la vida real Bueno, ¿tú cómo hubieras traducido de Dude? Es, es, es que es difícil porque... Porque todos los términos que podrían ser un poquito, digamos así, traducibles, suenan mal. no Si le pones tío, tronco o cosas así, eh, quedan mal. El notas entiendo que no responde a la traducción de, del término original, que es de dude. Pero entiendo que dentro de las posibilidades que hacía, aunque sea una traducción libre, queda incluso bien. Vale. Eh, es que es complicado por eso te decía que tú que si tú fueras el traductor que término hubieras elegido no es que yo lo hubiese tenido lo hubiese tenido complicado seguramente el nota no se me hubiese ocurrido y creo que en el fondo eh, hicieron en esta traición de la traducción incluso un beneficio porque imagínate que dice soy el tronco soy el tío soy Buah. hubiese quedado <coughs> francamente más he oído por ahí algunas personas que prefieren la definición menda, pero no sé tampoco si en fin, es que elijas lo que elijas es complicado. El menda suena un poco cheli, no Por eso. No. Bueno, eh, dejándonos de tonterías, eh, venga, continua por donde estábamos. Ah, estabas diciendo que esta historia tiene más de realidad de lo que nos imaginamos. Hay más dejado con el culo torcido. <risa> sí, a ver, porque el que conozca un poco a los hermanos Cohen saben, primero, que incorporan muchas cosas eh, a los guiones de, de sucedidos de, de su vida y de sucedidos de conocidos suyos o de historias que les llegan y que también escriben papeles persa, pensando en actores concretos. Aquí se dieron los dos casos. Aquí, de hecho, se hicieron papeles pensando en algunas personas en concreto Eh, desde luego, el papel que se hizo para John Goodman se hizo pensando en John Goodman y además después de que los hermanos Cohen lo vieran en una película y mmm, dijeron, bueno, para para este hay que poner un papel. El caso de de Stilpu Semi, este ya todo el mundo sabe que es prácticamente un colega de los Cohen que además tienen la, no sé si buena o mala costumbre de matarlo, sino en todas en casi todas sus películas, este sería el segundo hombre spoiler después de The de Zombies entonces se hizo el papel se hicieron papeles pensando en estos dos curiosamente no se hizo el papel principal pensando en Jeff Bridge, aunque luego al final fue prácticamente la primera opción y yo creo que con un resultado brillante mm, te decía que el el personaje y parte de la trama se basan en, en hechos reales porque por, pero además mezclando los sucesos de varias personas eh, por un lado estaba la figura de jet down que este es una persona real a este le llaman eh, The Deal eh, este fue uno de los componentes de los 7 de Seattle tal como figura luego en la película este estaba muy acostumbrado también a tomar rusos blancos y además de este eh, de este personaje que como digo es real y, y ves estas cosas están traspasadas a la película también se, entra, se traspasaron eh, algunos eh, eh, tantos sucesos como características de otro personaje que se llamaba Exile, eh, Peter Exile que este lo conocieron eh, los hermanos Cohen un poco de forma indirecta cuando estaban buscando distribuidora para sangre fácil y a través de un conocido suyo que los presentó, que era Barry Sonnenfeld, eh, pues tomaron contacto con este Peter Exile, que tenía una vida muy curiosa. Este, por ejemplo, había, había estado en Vietnam, aunque eso no se traspasó aquí, pero después había sido una especie de investigador privado eh, a tiempo parcial, y todo lo que es la anécdota del robo del coche en el que la policía no le hace y puñetero caso y él sigue la investigación porque encuentra unos eh, trabajos escolares de, de un menor pues todo eso le sucedió a, a este Peter Sile y eh, se incorpora a la película este también era eh, muy aficionado y, y participaba en la en la liga de softball norteamericana y estos decidieron traspasar también eso a la pantalla pero en vez de, eh, de cantarse por el softball Se decantaron por los bolos Y, y si tú que la has visto y la tienes fresca Recordarás que los bolos Es una parte importante, el juego de los bolos Dentro de la película porque prácticamente Casi todo gira en torno A, a este juego que prácticamente Es lo único que tiene importancia Para el nota en toda la película Bueno, de hecho escucha Incluso cintas de cassette Para quedarse dormido en la que lo único que se escuchan Son eh, golpear de la de la Bola contra los bolos, es una cosa Impresionante, sí. pero sí, en efecto, aparte el tema de los bolos donde creo que mejor se explota es en, el, en los dos sueños que tiene esto es así metafísico sí, sí. Lo, lo, que son Los sueños son brutales, cuando lo dejan noqueado sueña con, con los bolos y además con unos eh, prácticamente estarás conmigo números musicales años 60, además muy divertido porque en uno de ellos suena sueñas que es eh, una bola que va rodando y que pasa entre las piernas de, de unas azafatas, así decirlo, bailarinas con falda corta y va mirando al suelo, pero según va girando, que se supone que va a haber cosas interesantes, se le va iluminando a él la cara. Son escenas, la verdad, muy graciosas que alguna gente dice ¿pero qué hace esta rayadura que en la película? Pero creo que le da vida eh, a la película y mucha. Muy bien, hemos hablado de los directores y casi hemos mencionado a casi todo el reparto Eh, nos hemos dejado algunos eh, nombres por ahí, como John sí. Torturro, Julianne Moore, etc. Eh, bueno, exactamente sí. de que va. Venga, eh, vamos a meternos eh, de lleno en la trama, porque habrá mucha gente que todavía no la haya visto a estas alturas y tenemos que cam cambiar eso, vale, pero ya. Pues, pues te voy a dar el último mazazo, porque cuando se pusieron a escribir el guión, tenían dos cosas en mente que te van a sorprender. Una era la película eh, Con la muerte en los talones, ...que les hacía mucha gracia eso de que... ...a una persona lo confundiesen por otra... ...¿tú te acuerdas eso del... Eh, ...ese comienzo de, de... ...Con la muerte en los talones que... ...que, que gran Grant... Eh, ...lo confunden con otra persona... ...y a partir de ahí le pasan mil cosas... ...querían uh -huh. ese arranque y ese arranque es el que hacen la película... ...y por otro lado querían hacer... ...una especie de parodia... ...semioculta de lo que eran... ...los investigadores privados... ...en concreto con la figura... ...de Philip Marlowe, el, el investigador de las novelas negras de, de Raymond Chandler... ...entonces con esa idea empezaron a hacer el guión... Eh, ...y por hacer así un breve resumen, ¿qué ocurre? Eh, el protagonista de esta película, al que le llaman el Notas... ...que es una especie de hippie que no ha renunciado a, a ese modo, modo de vida... ...y que es un aragán descuidado, que vive en su casa... ...que solo piensa en los bolos y en pasar el día como mente fuera, pues este Notas se llama en realidad Jeffrey Libosky y un día entran unos desconocidos en su casa eh, y lo empiezan a, a palizar pues, haciéndole unas preguntas y este no entiende de nada al final llega a la conclusión de que lo están confundiendo con alguien que se llama exactamente igual que él y los matones al final lo dejan después de darle la paliza pero no lo dejan así como así sino que se le llevan una, una alfombra que tiene él en casa, que es una alfombra estarás conmigo cochambrosa cochambrosa, pero que para él dice tiene un, un valor sentimental. ¿Qué hará él notas? Pues ir a ver al otro Jeffrey Lebowski y decirle, "Oye, han venido unos tíos, me han dado una paliza pensando que eres que era que era que yo era eras tú, entonces tú me tienes que pagar a mí esa alfombra." ...este Jeffrey Lebowski... ...que es un hombre mayor que está impedido... ...que lo interpreta además David Hussestone... Eh, ...no reacciona bien... ...digamos que prácticamente... Lo, ...lo manda a esparragar... ...pero aprovecha y le dice... ...bueno pues ayúdame... ...yo tengo un problema familiar... ...han secuestrado a, a mi jastra... ...entonces a ver si tú puedes investigar esto... ...o por lo menos puedes ser tú... ...el que entregue el dinero... Y es así como este nota se mete en, en los problemas que tiene este Jeffrey Lebowski. Eh, no voy a destripar mucho lo que ocurre. Digamos que se hace acompañar en todas las peripecias de sus dos compañeros de bolos Los personajes interpretados, como he dicho antes, por Goodman y por y Buscemi. Que luego si quieres hablamos un poco de cada uno de ellos. Y entre los tres, pues eh, aparte de que la cagarán más de una vez. Pues nos darán un montón de, de escenas graciosas y, y muy divertidas. A todo esto se verán también implicados eh, en toda esta movida con un tipo realmente peligroso, Jackie Trejo, que le interpreta Ben Gazzara, eh, tristemente fallecido el año pasado, y que este es un magnate de, del porno, y bueno, se verán ahí todos implicados Aparecerá gente muy rara entre medio, como el personaje de Jesús Quintana interpretado por John Tukturro, que es un rival del Notas, del equipo del Notas, eh, jugando a los bolos. Y aparecerá más gente, eh, especialmente aparecerá la hija de, del otro Lebowski, que está interpretada por Julianne Moore, que se le va mucho la olla y que, y que está realmente taladrada. Y junto a ella, los nihilistas, que es un... bueno, los nihilistas es como lo llama él nota que es un grupo de, digamos, bohemios metidos circunstancialmente a, a, a delincuentes, pero que son los auténticos inútiles y que están introducidos, luego si quieres lo vemos, porque en ese grupo hay al menos dos personas famosas y reconocibles del mundo de la música y del arte, que están introducidos para hacer un poco crítica de lo que es todo este movimiento un poco a veces absurdo Eh, del arte del arte que llamo yo ficción, que no es realmente arte sino que es figuración eh, la película encierra también otras críticas, hay críticas a las religiones organizadas eh, se burla del judaísmo, se, se burla incluso de, de la pederastia bueno, es, es una película que no se toma nada en, en serio Pero como ya decíamos, incluso tiene una tiene Giros argumentales eh, Absolutamente impensables Y luego, pues oye a la, a la larga tiene sus pequeñas sorpresas Y su pequeña complicación Uno no puede estar eh, despistado Porque hay muchos detallitos a lo largo de toda la trama Y uno se da cuenta de que cosas Que en un principio no parecían tener mucho sentido Y luego sí. cobran cobran ese sentido Pero aún así creo que estarás conmigo En que los personajes Son todos... Eh, tan auténticos, tan diferentes y tan atractivas que al final casi se imponen a la historia de hecho a mí me gustaría hablar sobre los personajes y comentar mm. un poco el analizarlos porque sí es cierto que eh, hay algunos que no tienen desperdicio, de hecho va, deberíamos empezar por The Dude, el Nota este personaje en mi opinión uh -huh. interpretado magistralmente por un <risas> Jet Bridge que de verdad es que te lo crees, o sea, no, no estás viendo a ningún actor interpretando a nada estás viendo verdaderamente a ese personaje es impresionante Qué bueno, pues, cara, sí. es que es flipante. A mí este personaje me encanta. Pues mira, eh, primero definimos el personaje, si te parece un poco así a Randez de Rasgo, aunque ya hemos hablado de él, y luego te digo un poco eh, lo que hizo para preparar este papel eh, Jeff Bright, que, que es increíble. A ver, el Notas, como hemos dicho, es un hippie, es el, como como hemos dicho antes, miembro de, de los siete de Seattle, que era un grupo que se oponía a la guerra de Vietnam, pues digamos que es un hippie que en vez de convertirse en un yuppie, que es lo que le pasó a todos los hippies de la época, sigue siendo un hippie y sigue ejerciendo de hippie. Eh, dejado físicamente, sobrepeso, barba, eh, eh, greñas, eh, no se cuida mucho, ni se afeita, ni se lava. Está todo el día disfrutando de, de su bebida preferida, que es el, el cruzo blanco, como le llama como le llama él. Y, bueno, se dedica a no vivir nada, a no, a no hacer nada, a vivir lo mejor posible, pese a que casi no tiene dinero. Y luego es el creador de, de su propia filosofía, que es el dudaísmo, ¿no? El dudaísmo. Él cree que ha creado esa filosofía y vive eh, respetándola. Es un es un, una paz constante yo no me meto con nadie, vive y deja vivir, paso de todo, no quiero problemas, y eso es muy curioso porque luego, ahora si quieres hablamos luego de él eh, uno de sus dos grandes amigos en, en realidad su mejor amigo es todo lo contrario eh, para preparar este papel eh, hizo varias cosas, Jeff Bright por ejemplo eh, dejarse el pelo y la barba, engordar mucho, y luego pues hacía cosas como... Aunque imponerse falta de sueño o justo antes de rodar eh, todas las escenas se frotaba los ojos hasta prácticamente eh, destrozárselos para que se le enrojeciesen y tuviese ese aspecto de semibolao y, y fumao que tiene el personaje en toda la película, que no se oculta que hace uso y abuso de la marihuana y, y la actuación fue brillante, de hecho... Eh, Joel Cohen dice que él no es muy partidario de estar encima de los actores... ...pero que sí que suele dar instrucciones a estos... ...pero que en el caso de Jeff Bright no tuvo que decirle nada. De hecho, él venía y eh, improvisaba muchas veces y le decía... ...yo creo que, que el Notas haría esto, ¿cómo lo ves? Y el otro decía, adelante. Y así filmaron. Fue el que más tiempo estuvo filmando... ...porque es el que más mo más momentos en pantalla tiene después pues de esas 12 semanas de rodaje, pues prácticamente estuvo presente en las 12. De hecho es curioso porque algunos elementos así mitológicos de esta película, como por ejemplo el ruso blanco, el White Russian, eh, que por cierto no sé si lo has probado porque están las dos variantes del cóctel, está el Black Russian y el White Russian, Pero bueno, es como una época en la que eh, se puso muy de moda. Yo lo, lo sé porque tenía un amigo que tenía una tetería, coctelería de estas y de repente empezó, el, el ruso blanco empezó a pedirse con muchísimas, con muchísimas servidas, francamente. La gente se, se volvió fan de esta bebida. Bueno, pues es curioso, pero el tío, aunque lleva siempre un vaso a todas partes, incluso la calle y se mete en coches con el vaso y demás, y, y está moviéndose constantemente porque el tío, ya ves que tiene una forma de sentarse... Eh, muy particular y demás eh, solamente hay un par de momentos en toda la película en el en el que se le derrama una, una gota y es cuando le obligan a meterse de un coche a otro el resto de la película y anda que no tiene mareo ahí el, el vaso de aquí para allá no se le cae ni una gota yo no sé cómo lo hace el cabrón pero eh, no derrama vamos, no no pierde ni, ni una gota de, de alcohol este tío lo aprovecha todo y además no dice nunca que no han ...a una copa, cada vez que llegan sitio y dicen... ...algo de beber, sí, un ruso blanco... ...algo de beber, sí, un ruso blanco... ...yo no lo he contado... Eh, ...pero se mete a lo largo de la película... Eh, ...muchísimos rusos blancos... ...lo que sí se ha contado... ...yo no las he contado, pero hay quien las ha contado... ...es las veces que se... Pro se, ...se pronuncia la palabra... Fuck", ...joder, hmm. que se pronuncia... ...y tiene todo un récord... ...241 veces lo que sale... Algo, algo así como 2,5 veces cada minuto. Es una auténtica salvajada, tú recordarás, que es una cosa que llama mucho la atención cuando ves la película, que está en todo el rato. ¡Joder, joder, joder! Este... Pero 2,5 veces cada minuto. Sí, señor. Eh, yo Hace poco estuvimos aquí hablando sobre el asunto del doblaje. Siempre estamos que sí, esta vez sí, que esta vez no. En esta ocasión yo, eh, encarecidamente... Recomiendo la versión original no me ha, Y no lo hace mal el tío, pone su empeño Pero no me gusta la voz que se le ha puesto aquí Pero no me gusta nada, además eh, Versión original En esta ocasión, mientras que hay otras veces Que bueno decimos que sí, que tal, o que no está mal En esta ocasión, vamos, sí. no tengo muy claro Yo estoy contigo Aunque eh, sí quiero Romper una lanza por el doblaje de John Goodman, que creo que Está muy bien conseguido, esos cambios De humor que tiene ...cuando se le va la pinza... ...yo creo que el doblador aquí lo hizo muy bien. Bueno, ¿cuál es tu momentazo eh, preferido... ...o tus momentos preferidos... ...de el personaje del Nota? Joder, yo, yo la primera vez... Eh, ...yo, es que con los nihilistas... ...yo reconozco que... ...aparte de, de, de Jesús eh, Quintana... ...que me parece la mejor eh, presentación... ...de un personaje en pantalla que he visto... <risa> Yo es que con los nihilistas me, me parto no porque aparte de que yo a todo este tipo de movimientos no no les tengo ninguna aprecio, claro, ves a, a, a unos tíos que, que son todos eh, delgados embutidos en cuero feos medio medio morfos eh, medio culturetas que dicen que son los li, los nihilistas no entonces este el, el notas no se entera de nada entonces cada vez que se refiere a esto es como como Yo qué coño hace? Son nihilistas. Yo yo la verdad es que me partó la caja y, y está muy bien todo todo todas las escenas que tiene con la, con la alfombra, pero yo donde realmente me, me partí la caja la primera vez fue cuando van ahí a a la policía a reclamar eh, el coche, bueno, porque este tiene un coche que no lo hemos contado en la trama, le roban el coche que es un coche que es para verlo, o sea, es de desguace, o sea, ahí no no no, no o sea no no vale ni para el desguace eh, pero tienen ahí un dinero escondido y le roban el coche y por lo tanto el dinero entonces este va a la policía y presenta el caso no entonces eh, el momento en el que está que le que le pregunta por su caso cómo va su caso al policía y el policía le mira todo serio y le dice su caso es prioritario para nosotros tenemos cuatro agentes trabajando en ese, en ese caso y hay un momento que él parece como que se lo cree y entonces el poder el policía se echa de escojonar Porque claro, es absurdo O sea, no tienen a nadie trabajando Porque su coche es una puñetera mierda Esa escena yo re recuerdo que la primera vez que, que la vi me hizo muchísima gracia Ajá <risa> La verdad es que eh, tiene muchos momentos interesantes, o sea, yo recuerdo, es que me, me, me parto yo también con bastantes escenas. Hay una en la que está conduciendo tranquilamente fumándose un porro y bebiendo cerveza <risa> mientras conduce y se <risa> le, le cae el porro. Y le está siguiendo eh, bueno, el detective este que en realidad eh, estaba siguiendo otra investigación, pero se cruza eh, y se le cae el porro <risa> en el asiento donde él está sentado e intenta pagarlo con el botellín de cerveza se pierde el control del coche se pega un trompazo contra un contenedor. En fin, ese, o sea, además es que es curioso porque eh, hay varios momentos en la película en las que vemos cómo chilla como una niña. De hecho, cuando le meten sí. el, el, el animal este, no recuerdo lo mismo que era, lo que le me, meten un urón o algo así, se lo sí, meten urón, en, la bañera, en la bañera. Sí. Se lo meten en la bañera se pone a gritar ahí como una niña y aquí mientras se está quemando con el se está quemando los huevos con el, con el porro en el coche eh, se pone a chillar igual Pero ves, esas escenas son graciosas porque ves a los que le están amenazando, que son cuatro gualdrapas, con un hurón y dices, aquí, aquí un tío medianamente serio, como como en Diehard, te ha en tu propia casa. <risa> Qué pena, tío. En fin, mi escena favorita con el Nota es sin duda alguna cuando está le meten a la fuerza en el coche de, de Lotto Lebowski, del millonario, que están muy preocupados, tanto él como su asistente, porque, en fin, él no lo sabe, pero le han mandado un dedo, que teóricamente es de su mujer, y él no te intenta explicarse, ¿no? cuando empieza a, a intentar eh, contar cuál es su teoría para decir que, en realidad, ella se ha acostado a sí misma, ¿no?, y cómo empieza a dar tumbos, y, en fin, esa explicación, entre comillas, como solemos decir por aquí, eh, me parece brutal, es que me, me deshuevo con esa escena. Bueno, vamos a pasar al otro, a Walter... Walter eh, Sobchak, Walter. Walter para los amigos que es el personaje de John Goodman, para mí es mi preferido, es realmente la película para mí es él, aunque el nota es genial, vez que sale en un plano se lo come. Totalmente, ¿sabes? no, aparte tiene unos momentazos impresionantes. Eh, Walter se supone que es un ex veterano de Vietnam, está todo el rato que Vietnam por arriba, Vietnam por abajo, que ese si tal que Pascual tiene este toque, ¿no? de de los veteranos Eh, del NAM Que de algún modo pues nos Están obsesionados con esa guerra No son capaces de quitárselo de la cabeza Siempre con todo ese rollo de, del compañerismo Pero como si todo el mundo que le rodeara Todos sus buenos amigos siguieran Estando en esa jungla eh, de, de, Del oriente lejano ¿no? y Como si todavía subir siguieran en guerra Bueno, cuéntanos un poquito más sobre este Walter Bueno, a ver Eh... Yo lo veo como un personaje casi casi bipolar, porque primero es un Broncas, va armado, tiene una pistola y está dispuesto a sacarla en la bolera si hace falta. Está obsesionado con Vietnam hasta tal punto que cualquier cosa, incluso un batido de fresa, le puede hacer recordar Vietnam y soltar una perorata suya sobre cómo estaban de jodidos en la selva, etcétera etcétera Pero por otro lado es un auténtico pagafantas y un blando se hace judío por su mujer, cuando su mujer eh, lo abandona, él le sigue cu cuidando el perro, sigue diciendo que practica el judaísmo, en ese sentido es casi un poco hasta hasta romántico y, y, y también perdedor y también paga pagafantas, eh, es además el que proporciona casi los mejores momentos porque cada vez que hace algo mete la pata. Eh, Se supone que es un profesional, un, un combatiente experto, pero cada vez que coge una arma o se mete en una situación de riesgo, la caga y la caga grandemente y además envolando a todos sus compañeros. La verdad es que eh, pero es curioso porque a pesar de que es una persona que su especialidad es meter la pata, no está mal desencaminado en sus teorías. Me pareció bastante curioso cuando intentan ayudar al Nota a entregar el maletín que entra con su maletín lleno, su propio maletín lleno de, de calzoncillos y de calcetines usados y todo eso porque en teoría lo que quiere hacer es hacer un cambiazo y el momento en el que se llaman los otros, eh, se dan cuenta de que en realidad el nota no va solo, aunque ellos habían especificado que solamente fuera una persona cuelgan y el otro dice, bueno tú tranquilo que van a llamar otra vez y en efecto vuelven a llamar y luego sobre su teoría del dedo pintado que tenía toda la razón, o sea que en el fondo no no no la caga tantas veces como podría parecer y acierta en más de una ocasión o sea que sí, realmente muchas las, veces las cagadas cuando dice sí, bueno. pasa pásame el hierro y pierde la ametralladora y la lía y lía, lía la entrega elía todo jajaja <risa> Es que ese momento es, es brutal Ese momento es brutal Como la Lía Parda, nada, en, en tres minutos Sí señor, bueno eh, Cuéntanos cuál es tu momento preferido Porque hay bastantes Me imagino que todo el mundo se acuerda Del momento en el que lanzan las cenizas de sí, sí, Del sí, colega sí, bueno, A mí me gusta también en la cafetería Cuando está en la cafetería con Con, con el Notas y, y tienen ahí una discusión Y, y en medio de ...en medio de la cafetería... ...que además hay niños... ...y empieza a usar palabras muy groseras... Y, ...y la gente que hay ahí... ...le mira como diciendo... ...y que hay niños... ...y este prácticamente se los comen ...y el otro ya... ...lo deja por imposible... ...y dice me voy porque estás en ese momento tuyo... ...que estás inaguantable... ...y él se queda en la cafetería... ...y luego prácticamente se, ha, se avergüenza de lo que ha hecho... ...y sale un poco avergonzado... ...todo ese momento que tiene en la cafetería... ...me parece que lo que se exige como como actor es mucho y aquí John Goodman es que está, pero brillante no, lo siguiente <risa> Bueno, bueno, además luego está todo el asunto este de la pistola y tal, en la bolera la verdad es que tiene momentazos eh, de los buenos, la verdad es que este personaje a mí me encanta luego está también, todo el mundo se acuerda también de, del momentazo del coche cuando le destroza el Corvette del vecino Sí, y, bueno, en fin. <risa> además que está <risa> ridículo cuando se hace pasar por, por investigador y entra con ese traje, esa corbata ridícula a intentar amenazar a, a un crío y que no lo consigue bueno, bueno, luego ya a partir de aquí eh, hay otros personajes que son muy interesantes hombre, está Donnie, que es Steve Bustemi que no tiene mucho papel eh, además es curioso del el modo en el que Walter le está machacando constantemente diciendo, bueno, incluso le, le humilla siempre que tiene ocasión diciendo que se calle la boca de una vez eh, y luego el, el modo en que le afecta no su muerte, ¿no? aquí esto es un pequeño spoiler pero tampoco pasa nada Tampoco es una de las tramas más importantes Que nos ofrece la película Pero sí es cierto que es un desentonante ¿no? De este personaje Sí, no, porque es que además hace un poco el compendio Porque el notas pues va a su bola Luego tenemos eh, a, a este personaje que A Walter Shopsack, Shopsack que, que es como es Pero es que eh, Donnie es todo lo contrario Es un tío enfermizo Poca cosa Que no es muy listo es, No es muy avispado y eso se nota es muy, muy, muy, muy apocadito, entonces está siempre bajo la bota de Walter, ¿no? Entonces hay, durante la película estás prácticamente viendo que prácticamente lo, lo humilla, que le hacen presidente bullying si fuese un tema escolar. Sin embargo, luego, aunque la escena termina siendo gracias a ser ridículo, el momento en el que tiran las cenizas se ve que, que los tres hacen un grupo pues pues muy de, de amigos eh, sinceros y, y fuertes. La verdad es que los bolos unen a la gente sí. ¿Tú has jugado los bolos alguna vez? He jugado alguna vez, pero vamos, en plan pachanga Y siempre debo decir que con reparo Porque yo soy de esos que lo de ponerme esos calzados que te obligan a poner Como que no me atrae mucho Bueno, pero ¿se genera ese ese, ese compañerismo que vemos en la peli? ¿O eso es un poquito exagerado? En mi caso, lo que se fomenta es la competitividad más no exacerbada. Vale. Bueno, eh, hay otros muchísimos personajes por ahí que son interesantes en esta película. Eh, por ejemplo, el personaje de Maud eh, Lebowski, que es la hija del de Lebowski millonario, interpretada por un Julian, sí. por Julian Moore, que, bueno, es un personaje bastante raro, ¿no? Eh, y es interesante, ¿no? A fin de cuentas, eh, le, da, le da mucho juego a la película. Y es el único personaje de verdad, de peso, ¿no? Eh, femenino en este film y oye pues es interesante a su manera también claro ya la presentación claro la primera vez que la que la presentan la ves totalmente desnuda agarrado con agarrada con unos arneses en un pasillo largo yendo volando de un lado a otro y mientras pasa por un lienzo que hay en el suelo pinta dice pues ya, ya con esa presentación para qué quiero más un papel que, que a julián moore eh, le ofrecieron mientras estaba rodando Eh, una de las partes De, de Jurassic Park eh, Curiosamente Dio el sí Rápidamente al guión No le importó las escenas de desnudo Que tiene, que son comprometidas Para cualquier actriz Y e hizo muy bien su papel La, eh, No le supuso mucho trabajo De las 12 semanas de rodaje Ella solo estuvo presente En dos semanas Y, y salió encantado encantada Habla maravillas de los hermanos Coen bueno luego tenemos a Bran y al Lebowski Millonario interpretados por Philip Seymour Hoffman Eh, que, oye, que por cierto, este este este hombre que ya, digamos, se ha hecho un hueco en la industria hollywoodiense y ya es un gran sí. actor, aquí hace un papelito muy corto, pero oye, la verdad es que este tío a mí me mola bastante. Y eso que no es un papel así muy muy destacado en comparación con otros superpapeles que hay en esta película, eh, pero lo cierto es que este tío siempre cumple, ¿eh? o sea, no no hay papel que le quede pequeño. ya sí, pero es un tío que, que aparte de que es muy camaleónico, eh, este tipo de papeles de... ...de personas que son... un ...tienen un punto extraño... ...que son un poco invertidos... Eh, ...le va muy bien... ...yo creo que, que él en el fondo es un poco... ...un poco así... ...y aunque sí que es cierto que es un actor consagrado... ...si repasas su filmografía... ...papeles de este tipo... ...que parecen menores... ...pero que, eh, que cubre siempre... Eh, ...de manera magistral... ...pues tiene bastantes... ¿eh? ...no es una persona que que digamos que llegado a un estatus rechace cualquier papel que no sea protagonista, sino que si a este le ofreces un papel y lo ve medianamente interesante, aunque tenga poca poca duración o pocas escenas, esto lo coge. Creo que ya hemos hablado de Jesús Quintana, ¿no? <risa> Por qué? encima, podemos decir quién es porque es, que es un sí. personaje un tanto venga, venga, que te lo, lo estás deseando. Sí, porque yo lo he dicho más de una vez, yo creo que es la mejor presentación ...que visto de un personaje... ...porque primero... ...se le presenta con un aspecto... ...que es realmente curioso... ¿no? Eh, ...un tío con un traje de bolos... ...morado... ...apretado con una redecilla... Eh, ...tirando a los bolos... ...a cámara lenta... ...mientras suena una canción... ...de los Gypsy King... ...y además cuando... ...cuando tira y hace el pleno... ...empieza a hacer un baile... ...a cámara lenta genial... Eh, al ritmo de la música de los Gypsy King Y te quedas Pero vamos, que te atrapa totalmente Y dices, joder, quiero saber más de este personaje Luego La frase que pronuncia eh, Tú te acordarás Lo de, te voy a meter una, una Pistola y voy, a, y voy a apretar el gatillo Sí, que porque, haga clic". Sí, porque todo, todo esto viene porque en, el, en, en una escena anterior El personaje de Walter se ha cabreado mucho Con un hippie con el que Eh, estaba jugando Y claro, pues eh, Él dice que ha pisado la raya El otro dice que no Al final le, le saca la pistola Y se la pone en la cabeza Diciendo como te apuntes un 8 Te pego un tiro y tal, tal Todo esto sí. genera mucha mucha mucha polémica Dentro del grupo de, sí. de bolos Y entonces este dice Oye, si me... Bueno, pero deberías imitarlo Sí, decir, bueno el, el, el, Se me un ruego, saca una un pistola bastante, Le viene decir Como me saques la pistola Te la voy a quitar te la voy a meter por el culo Y voy a tirar del gatillo Hasta que haga clic ¿Qué? Hostia, tío, impagable, te ha quedado guay No pensaba que fueras a poner acento. me ha encantado Curso Es brutal, claro, luego te enteras que además Este es un pervertido sexual Y, y lo cuenta, ¿no? dice Este es un pervertido sexual y, y al amparo De la, de la ley o, o, o cumpliendo con Mejor dicho, cumpliendo con la ley que rige en Estados Unidos Cuando se cambia de barrio Tiene que ir puerta por puerta diciendo que ha sido Acusado y sentenciado Y ha, y ha cumplido plenaje Pena como, como como delincuente sexual y, y se le ve Eso dura un minuto Y se le ve llamando a una puerta En la que sale un gigantón sí, sí, sí, sí. Es cuando tú te planteas Si eres un poco razonable Lo injusto de esta ley no Es una persona que ya ha pagado Y, y así con esta ley se va a ganar Más de una torta y más de, y más de un problema Es un personaje Yo creo que que queda en el recuerdo del todo que ve la película Sale y dice Joder, je, Jesús Quintana Y eso que realmente no no nos cuenta nada Quiero decir, o sea es, es un adorno De la película, no tiene nada que ver Con ninguna de las tramas, no nos afecta De hecho, eh, si lo quitaran de la película Pues obviamente el guión no se iba a resentir Pero claro, es un, uno de esos detallitos Eh, ...muy curiosos que hacen que, que la peli pues eh, tenga anécdotas impagables como tú muy bien has dicho antes justo en el lado contrario nos encontramos con el extraño personaje mm. interpretado por un san elliot actor que sí. a mí me encanta pero que sí, aquí sí. primero es que no entiendo muy bien si no conoce al nota si el nota no le conoce a él cómo puede saber toda la historia Eh, y luego ser un poco el narrador aparte que no entiendo muy bien la escena en la que se encuentran ahí en la, en el bar de la bolera sí, y pide eh, la zarzaparrilla exactamente es que no acabo de entender muy bien eh, la inserción de este personaje no no no me aclaro a ver es yo creo que es totalmente superfluo eh, a mí me pasa como a ti san ellio me gusta y tiene una fuerza visual que es indiscutible tú cuando lo ves estás viendo a un cowboy pero de los de los de toda la vida además con esa media sonrisa y sarcástica que tiene pero qué hace hace un poco las funciones de narrador para narrarnos que en el fondo nada y para tener un encuentro eh, con el notas de 3 minutos en lo de en el que no le dice nada más que tú sigas así y, y poco más o sea me parece totalmente superfluo, este es el actor que menos intervino, de hecho eh, estuvo solo 3 días rodando y aunque como dices es un gran actor y tiene mucha fuerza visual su personaje sí que se podía haber eliminado porque no aporta absolutamente nada. Sí, señor, y de hecho es de hecho es el, el que empieza contando la historia y cuando acaba pues la última voz que escuchamos es la suya, pero bueno, pues, está metido un poco con calzador. Supongo que a lo mejor sería un asunto así en plan de que se lleva muy bien con ellos y ya está, ¿no? Digo yo, no sé. Sí, es que si no es algo en plan enchufismo, no entiendo la participación de San Eliott. Pero bueno, hay que del tema. A lo mejor hay alguna teoría rara en plan de que este tío es Dios o vente tú a saber. No lo sé, seguramente habrá alguna teoría de estas así filosófica, metafísica, extraña, donde este personaje tenga su, su papel. Pero bueno, en fin, eh, quizás sobre el asunto de... Ya, no sé si nos queda algún personaje más hay más personajes por ahí, pero bueno, ya no, no nos podríamos ir saltando un poquito eh, sobre la trama, la verdad es que eh, escenas hay para, para dar y tomar pero me gusta esa interacción y la química que se produce entre el personaje de, del Nota y el personaje de Walter todos todas sus conversaciones son para, de verdad enmarcarlas, y de hecho es una de esas películas que puedes ver una y otra y otra vez porque aparte de lo que se ve es divertido eh, realmente los diálogos eh, son memorables Eh, increíble el, el momento en el que después de de que ha pasado la escena del coche y el otro ha salido con la barra de, de apretar los tornillos y se ha cargado el Corvette, que no era el del chaval, que era el de un vecino, y el vecino la toma con el coche de, del Nautil, se lo destroza, como al final acaban yendo a la hamburguesería que había que había comentado eh, Donnie, que estaba cerca, y están ahí los otros dos, Walter y Donnie comiendo hamburguesas tranquilamente y la expresión de nota que, que es un poema con todos los cristales rotos eh, en fin, y, y, y es un poema de verdad, me encantan ese, esos momentos esas miradas, una peli que es divertida no tiene nada del automundo, o sea, realmente no podemos hablar de una obra maestra pero es jodidamente divertida y de eso se trata, ¿no? una peli que no hay muchas películas con este formato, con este patrón y que nos ofrezcan lo que nos ofrece el gran Lebowski, quizá por eso también tiene muchos detractores esta es la realidad ¿Curs? Así es, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Este, Estaba escuchando con atención eh, Yo creo que tiene razón De hecho, las mejores escenas Son precisamente, como he comentado Antes, pues la del bar y, y escenas En las que están precisamente Estos dos amigos, que, que la verdad es que Como los dos son muy buenos actores Los dos personajes son muy potentes Y interaccionan muy bien eh, La agresividad de uno El pasotismo del otro Y luego el arrepentimiento, porque cada vez Que Walter Sobsa tiene un ataque de ira, o luego si te das cuenta pasa por unas por una fase de, de total arrepentimiento y sumisión que, que es pasar como de 100 a 0 <risa> Bueno, bueno, eso está bastante bien Bueno, pues eh, vamos a, a ver qué nos dicen por aquí, no tengo ni idea No no, no sé qué cuántos comentarios tenemos por parte de los eh, oyentes en nuestra fanpage en Facebook Acabamos de anunciar esta película Eh, internet va un poco lento esta tarde <risa> Bueno eh, A ver, ya, ya se me abre Vamos a ver qué nos dicen Tenemos aquí, pues mira, tenemos unos cuantos comentarios claro, pero no no va lento Lo que va es al, al ritmo de notas que Sí, señor ha Vamos con Ariel Vallejo y Turea Que dice, no puedo con ella, jeje Bueno, pues ves, la primera en la frente el Primer detector detractor, eh, primer comentario Primera persona que que, oye, que no le gusta No le gusta el gran Lebowski Yo entiendo, entiendo perfectamente que haya personas que esta película exactamente no les vaya que no les parezca graciosa, yo la he visto con gente mientras yo no paraba de reír, en algunos momentos había, había personas que me miraban diciendo ¿pero dónde está la gracia? no se la encuentro y, y hombre, no pasa se... con muchas películas ¿eh? de todas formas a este oyente le diremos que, que respetamos su opinión, aunque se equivoque <risa> <risa> bueno pues eh, ahí estaba la opinión de Ariel eh, José Riquelmeolea dice, después de haber visto esa peli me hice fanático del ruso blanco, mira, ¿ves? esto es lo que te comentaba Sí, sí, sí, sí, sí. Higinio Santiago dice... ¿Qué decir de esta gran película cuyo guión y actuaciones son tan memorables? Es una de mis favoritas de los Coen. Frases míticas, apunta pala y un torturro apoteósico. Torturro que es el que interpreta a Jesús. A Jesús, ¿no? le da le toca los cojones a Jesús. Bueno, eh, pues lo dicho. ¿Es tu peli favorita de los Coen? Eh, te pregunto, Kurz. Bueno, eh, a ver... Eh... Es que de los Coen hay, aunque tienen una carrera regular hay algunas que me gustan mucho eh, Yo recuerdo que Fargo cuando la vi me gustó mucho mm, Soy también partidario de una película que casi todo el mundo odia de los Coen Que es eh, El hombre que no estuvo allí Pero yo creo que sí, yo creo que en, en cuanto a, la no sé si la mejor de los Coen o la que más me gusta Pero desde luego con la que más me he reído seguro vamos pero con mucha diferencia volvamos bueno, con jairo alonso miranda dice malditos nihil lagri pequeño ermitaño dice te cortaremos tu pene juguetón y eh, te cortaremos tu pene juguetón eh, yo no sé si esta es la traducción latinoamericana eh, no sé, es que yo la he visto cuando ha estado revisiónando la esta tarde la ha visto en inglés y no sé qué traducción se le puso aquí pero aquí en, la, en los subtítulos ponía mástil es que en inglés usa una expresión súper rara que yo no había habido nunca Eh, y al final se la acaba pegando la, la usa el personaje de Julian Moore eh, usa varios varias definiciones para hablar de la polla y se queda con la con una que aquí en los subtítulos traducen como mástil, que es con, que la que se le pega luego al nota y luego por ahí él va diciendo es que no quiero quiero seguir conservando mi mastil y tal no sé en el doblaje aquí español que dijeron ni idea ¿no? ¿Dónde te acuerdas? No me, ahora, no, ahora no me acuerdo Bueno, Juan de Hernández Aray dice La historia de un nota y su alfombra Película sublime, una de las pocas que me gustan de los coen El papel de Goodman para mí es lo mejor que ha hecho Un clásico Álvaro Silva, con esta película aprendí que las cenizas De tus amigos fallecidos se tiran al mar Siguiendo la dirección del viento <ríe> Mario Saez John Turturro, el ruso blanco, el notas En una palabra, mítica Richardson, Star killer dice la gran epopeya sobre la búsqueda de una alfombra. Peliculón con mayúsculas, repleto de escenas y frases para el recuerdo. Inmenso, turturro. Abraham Moral Toro, dice... Us, usa ernota, hablando de ernota. La escena de la bolera ha pasado a la historia del cine. Me quedo poco, no sé muy bien <ríe> qué me está contando. Agustín Campos, Lenny, tú está, no estás en tu elemento. Es Donny, ¿no? Es Donny, es Donny, es Donny. Cierra la puta boca, bueno. qué gran peli Bueno, este pone Lenny, pero no es así Isidro Cea, Turturro y su baile en la bolera Con los Gypsy Kings Grandioso, Pepe Luna De mis pelis favoritas David Vidal dice, este es un peliculón De esos de aprenderse los diálogos De mayor quiero ser como el nota, joder mocho Pues vaya fijaciones tienes en la vida, David Por cierto, que estoy escuchando ahora mismo Vuestro debate sobre los doblajes Y esta peli gana enteros en versión original Mira, pues justamente lo que hemos comentado antes Oni Rodríguez Otero Gran película, espero que habléis de toda la religión que se ha montado alrededor de este personaje. Gran momento en la bolera y Jesús Quintana, muy mítico. Eh, religión que se ha montado alrededor de este personaje. Bueno, yo no sabría si decir que una religión, pero si es verdad que... Por alguna razón muchas personas dijeron... Yo a partir de ahora me quiero tomar la vida como se la toma este personaje. Eh, y realmente fomentó el que surgieran y brotaran de, de debajo de las alfombras... <ríe> un montón de notas en muchas partes del mundo, o sea... No me parece una forma muy productiva Básica, de vivir ¿eh? Básicamente era un pacifista Que estaba el 30% del tiempo borracho Y el 70% fumado de estos Hay algunos que, que, que ya practicaban esa religión antes Y la practicaban después Raúl Buñuel dice Recuerdo que con 18 añitos al salir del cine Todos estábamos en estado de shock Con la sensación de haber visto algo grande, algo distinto Como me había pasado unos años antes con Pulp Fiction Y me pasaría después con Matrix. Para acabar, estaba intentando decir una frase o una escena de la película para comentar, pero son tantísimos los momentos de genialidad que me doy por vencido. así eh, de Huarte, eh, de Fusion Freak, dice Un peliculón como la copa de un pinor. Los Coen y sus personajes pintorescos y situaciones rocambolescas. Un abrazo fuerte a todos. Ignacio Pérez Jiménez dice, sencillamente me encanta. Miguel Ángel Jiménez, Carles, dice, adoro esta peli de los hermanos Coen. Vamos con Carlos Cuenca Sabater. Espero que hagáis un buen programa, si no os meteré la pistola por el culo y no pararé de disparar hasta que clic click. Que Coen Franco López, peliculón, este film ha creado con el tiempo toda una legión de seguidores, mi película favorita de los Coen, con un guión desterrillante y unas actuaciones memorables. Creo que a día de hoy podemos estar hablando perfectamente de una obra de culto al estilo de la vida de Brian de los Monty Python. El personaje de Nota es memorable, deja la calidad actoral de Jeff Bridges por las nubes y nos brinda un icono del cine contemporáneo. De verdad que pienso firmemente que esta película es algo esencial. Vamos a acabar con el comentario de Javier Mendoza Domínguez que dice ¿Cómo me lo pasé en el cine? Eh, además de todo lo dicho, recordad el temazo My Condition Was que ponen durante el viaje de su notísima o notarino, leas el Nota, Hacia los bolos y debajo de las piernas de las chicas. Lo que habíamos comentado antes es que las escenas de los de los sueños metafísicos... Bueno, es que es impresionante. Me encanta el momento en el que está sobrevolando. Él está volando por encima de los ángeles y de repente descubre... O sea, aparece eh, en su mano una una bola de estas de, de, de los bolos. Y claro, por la gravedad, como sí, pesa como mucho, pues caen picado. <ríe> Qué bueno. Eh, de, de esos momentazos, ¿cuál es? o sea, A mí, el momento en el que él baja vestido de de arreglador del cable como aparecía en la escena el alemán este en la en la escena de la peli porno que le pone el personaje Julian Mural nota cuando sí. va a su casa y, a, sí, y, y baja en esa, el... esa escena porno eh, a ver, porque esa escena porno la actriz que aparece es Asia Carrera que tiene una carrera destacada <risa> en ese momento en el porno y está acreditada en la película. Mhm. Uh -huh. Bueno, pues a lo que voy Y eh, luego aparece el nota en el sueño Vestido de la misma manera Y bajando las escaleras Bailando de un modo completamente patético Pero es que de verdad Me encanta como baila el nota Mientras baja por las escaleras Es, es que no puedo parar de reír Qué bueno Oye, y, y, el y en el momento en el que En el que sueña con, con el personaje De, de Julianne Moore En plan eh, Valkyria <risas> Es, es, es bruta Con el tridente, los cuernos Y las conas en el pecho O sea Muy grande, muy grande. Como tiene dos sueños pues eh, yo hay veces que luego en mi recuerdo mezclo las escenas de unos con las escenas de otros, pero bueno, muy, otros. muy gracioso cuando aparecen los nihilistas vestidos con esos monos ajustados rojos ridículos y con tijeras gigantes mientras el otro está corriendo. Para, cor para cortarle el mástil. <risa> <risa> bueno, eh, decía que M. Franco López, nuestro oyente, que esta peli estaba a la altura de obras de culto como La vida de Brian de los Monty Python. Esta peli ya tiene unos añitos, de hecho Eh, es del eh, 90, 98, 97 98. tengo aquí el copyright del DVD o sea que es eh, el 97 y, pues, fíjate, ya tiene unos cuantos añazos Tú eres que, bueno, ha pasado bastante bien a lo largo de todas estas décadas, pasa muy bien el tiempo por ella, parece que va a ser una película que va a envejecer muy bien y que va a ganar con los años Eh, la vida de Brian a día de hoy la, la consideramos como una especie de, de película máxima de comedia no Parece que por encima de la vida de Brian pocas comedias más pueden aspirar a ese número uno de, de obras de culto ¿Pero tú eres que el gran Lebowski podría meterse ahí en un ranking para competir con todos estos titulazos o no? Sí, para para mí es mejor que la vida de Brian ¿eh? Sí, yo creo que como comedia es muy potente, yo creo que ganará entero esta película, además, es como dices tú, no envejece. O sea, es, eh, es eh, muy atemporal en el sentido de que incluso el notas, como viste como los años 60, pues no va no va a quedar desfasado ni ahora ni dentro de 10 de años. Y además el personaje de, de Walter, el personaje de John Goodman, ese personaje nos va a seguir haciendo gracia hoy y dentro de 20 años. Si sí, nos hace gracia. Y luego pero... tiene... Tiene otra cosa que no la hemos comentado, pero es que tiene una banda sonora brutal, porque aunque el que se encarga de la música oficialmente es, es Carter Burwell, que este, por ejemplo, para que la gente un poco lo sitúe y aunque no sean grandes credenciales, eh, ha hecho las bandas sonoras, por ejemplo, de la saga Crepúsculo o, o por ejemplo, hizo también la de, la de Buffy, pero lo bueno es que esta película incluye un montón de de temas conocidísimos, tienes eh, temas de Bottila, de los Rolling Stone, el que hemos mencionado de los Cheap Seeking, que no lo hemos dicho, pero es Hotel California, tienes canciones de Kenny Rogers, de la Criden hay una de Carlos Santana, eh, el oye eh, el oye cómo va, tienes también de Nina Simone, de los Mom Delvis de Presley, de incluso música de Henry Mancini, de Elvis Costello, o sea, eh, yo tengo la banda sonora, de hecho estaba viendo ahora los títulos por encima Y es, y es brutal, o sea, yo re, yo recomiendo a la gente que le guste tener bandas sonoras que se compresa porque es, es impagable. Vale, sobre la banda sonora, precisamente, eh, acabo de dar actualizar y me salen aquí un montonazo de oyentes que se nos están metiendo aquí a opinar. Sobre la banda sonora también Javier Reviriego dice que está muy bien, eh, más pendiente personas que dicen por aquí que la banda sonora es brutal como Luis Cerezola Sanperiz sin embargo, y no quisiera haber acabado ya el tema de los oyentes porque justo ahora vienen los detractores y luego a lo mejor dicen jo, es que solamente has leído los positivos, no, no, no no eh, por ejemplo Corbus eh, Choras dice que nunca le nunca le dice, nunca le cogí el punto hasta peli salvo alguna que otra escena, Iñá Correa dice entretenida y poco más el eh, Oscar VPG dice, yo ya la, la tengo que volver a ver porque cuando salió me la recomendaron por todo lo alto y luego no me gustó nada a ver si la revisiono Eh, y luego pues eso más comentarios por aquí de personas eh, que están a favor etcétera de hecho algunos eh, oyentes se cabrean con estos que están aquí eh, desentolando porque dice es intolerable tío esta agresión que sufre la película en los comentarios es algo intolerable bueno pues eso por cierto eh, a Javier Reviego dice que le gusta más el doblaje que las voces originales eh, lo, lo que te digo o sea hay veces que que algunos doblajes son así como muy particulares yo admito sabes qué pasa que yo sí que creo que el tío que dobla al nota pone mucha intención y realmente si tú oyes la película, solamente oyes el audio, te, no sé, ves que el tío realmente eh, le pone mucho empeño a, a que el tono de voz en, capte todos esos matices de la interpretación. Pero es que creo que no no no le veo, no le pe, no, para mí no le pega la cara de Jeff Bridge, pero es solamente una opinión. Ya vemos que por aquí hay oyentes que sí que les mola el doblaje. Bueno, pues eh, ya para acabar... ...amigo Kurz, que ya creo que ya llevamos aquí un buen ratito... ...y para recordar esta película que que está acceso a acceso de todo el mundo... ...el que la quiera ver, la puede ver sin problemas. Conclusiones finales, coronel. Bueno, pues lo que digo, una película con una historia... Eh, ...que está bien bien argumentada, bien estructurada... ...yo creo que se entiende perfectamente, pero como he dicho en la que los personajes, ya que hay un montón de de personajes, se imponen a, a, la, a la trama eh, escenas, eh, en mi opinión, eh, algunas que te llevan incluso a la carcajada muchas de ellas a la sonrisa, momentos inolvidables y como digo, prácticamente de cada personaje que, que hemos citado y son un montón, puedes recordar una escena que se te queda grabada Eh, ...que tenga detractores eh, tantos igual como como forofos... ...eso se debe a que el humor, y siempre lo he dicho, es muy particular... ...y cada eh, espectador debe buscar el tipo de humor que, que le conviene... no ...hay gente por ejemplo que considera que El milagro de Pitinto es una obra maestra... ...y hay quien lo ve como una película absurda... ...bueno pues eh, muchas veces lo importante para que una comedia te encaje... ...es que el tipo de humor que hace sea el tipo de humor que te va a ti. Mi consejo para la gente que no la ha visto y se enfrente a ella... ...es que si en los 15 primeros minutos de película no se ha hecho una risa... ...que lo deje porque no le va a gustar. Sí, señor. Bueno, pues nada, nosotros no vamos a extender aquí el dudeísmo... ...el dudeins, es decir, la, la religión del, del diud, de nota, que que es lo de lo que antes estábamos hablando... Eh, pero bueno, la verdad es que hay que decir que eso, que como ya hemos comentado antes, es una filosofía, una iglesia, pero claro, también ahí está la iglesia de los jedis, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la iglesia de, ¿cómo es la iglesia de los jedis o cómo es? Yo le llamo la iglesia de los fantasmas que no tienen ocupación. Pues eso, pero en el fondo no deja de ser una cachondada de, como por ahí en Estados Unidos parece que sacarse una religión de la manga es relativamente sencillo y fácil bueno en realidad lo puedes hacer en cualquier no, parte pero, pero bueno. eso, eso saligan eso eso salió en realidad en inglaterra porque hay una ley que si tú tienes un número determinado de personas que suscriben eh, como seguidores de una ley esta, de una religión está pasa a ser reconocida oficialmente con ciertas limitaciones eso es lo que se hizo <risa> bueno pero este está la iglesia del nota tiene pues eh, Pues casi, bueno, bastantes más de 50.000 sacerdotes notorios o duedistas o como polla se llame esto, tío. Qué pena. Hay hasta iglesia maradoniana del no sé qué, no sé cuántos. O sea, que cualquier cosa. Y Maradona ni siquiera ha muerto. Pues nada. Bolos, ruso blanco, porros... Eh calzo eh, pantaloneses cortos y pelos largos y barbas bueno pues eso supongo que será los, los mandamientos de esta iglesia maravillosa sí, bueno, te, te, te falta la alfombra meada bueno, bueno y con eso ya lo completas el pack con el curso podría pues que decir pues nada que, que te dejo Pues, pues me parece muy bien, yo sí. también te dejo a ti Te iba a despedir con una frase de la película Pero no se me ha ocurrido ninguna, en el último momento He fallado, me he fallado a mí mismo En fin, ¿qué se le va a hacer? Dime joder y, y acierta seguro, sale en la película fijo Es que no, no estoy en mi elemento Con lo cual me voy a callar Hasta luego, <risa> Venga, hasta otro Las películas de Juan Méndez Las películas de Juan Méndez I give me poison that I want to die. I give me poison. Be cos I prefer to die before living with you. I give me poison. Ay, tu dai. Ha vuelto Méndez. ¿Qué? ¿A que me echabais de menos, eh? Pues yo a vosotros no. Bueno, a las chavalas sí, a lo que iba. Hoy me han dicho que os hable de El gran Lebowski. Y bueno, esta es una película de los hermanos cogen, que les llaman así, porque cogen lo peor de cada casa y hacen películas de gente rara, con problemas, idiotas. Me he visto muchas de ellos He visto Muerte entre las flores, El hombre que nunca estuvo allí. Y la gente se piensa que su ópera prima era sangre fácil. Pero no, hay una que hicieron antes, que era String King from the Windown, esa la tengo yo en VHS, esa no la ha visto nadie. Es un drama de unos gitanos de Michigan que tienen problemas en general y es una película muy recomendable, pues... Si te quieres morir A lo que iba, ¿no? El gran Levowski Pues es un El jefe de una banda de vagos Que es un Un sinvergüenzas Que es el nota Y este tenía montado un tinglao Para no trabajar Porque le estaba haciendo chantaje Al presidente de los Estados Unidos Música <risa> Y era porque su hermana, que era Mónica Levosky, era la que le hacía aquellos asuntillos a Bill Clinton. Entonces se había agenciado este gicho un sistema para que le pagaran el paro siempre, para no chivarse. Y en estas va un día y le hacen pis en una alfombra... ...le unos kinkis, unos mafiosos, no sé qué les habría hecho... ...y él va a vengarse y secuestran a, a otra tía... ...pero piden un millón de dólares por la alfombra que había robado... ...entonces van a jugar a los bolos con otro perturbado... ...que era un Quintana... Y aparece un gordo con gafas, que se piensa que están en la guerra de Vietnam. Y otro chaval que tiene cara de, de hacerse muchas cucas. De hacerse muchas cucas. De hacerse muchas cucas. Y el hay andan a la gresca todo el rato, que dame el millón de dólares, que la alfombra, que no sé qué, que tengo secuestrada Paquita la Chocolatera. Un jaleo que no me he enterado yo muy bien de que iba. Al final, no sé, se escapan o, o se van en un helicóptero, aparece... Chuck Norris, no, no me acuerdo muy bien lo que pasaba Pero bueno, acabó mal la historia y Es un, una mierda esta película Yo no sé lo que están diciendo Antonio y Kurtz Pero a mí me parece una giña Y bueno, ¿sabéis por qué me pone a mí Antonio Runa a comentar las películas? Porque yo controlo mucho del cine Todo aquel que diga Yo soy un experto en cine Es un gilipollas eh, Oye tú, no te pases eh Y estas son Las películas de Juan Méndez estás escuchando la órbita de Endor. En lugar de echarte novia o estudiar inglés, la órbita de Endor. Claro que sí, así es como vas a convertirte en una persona de provecho. un Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. sección de cómics de la órbita de Endor. Hellblazer, ¿qué empezará a decir sobre este dossier que estamos a punto de hacer sobre este inmenso cómic? Un cómic que... ...que vio la luz en ese sello tan particular... ...que hemos tratado aquí en más de una ocasión... ...que es Vértigo. Tengo por aquí, no puede ser de otro modo... ...a Raúl Martín. Raúl, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, es de un poquito antes, ¿eh? No, no nació, Hellblazer no nació con Vértigo... ...un poco antes, ya, ya empezamos a tener... las las primeras, ...los primeros pasos de la primera huella... ...de John Constantine por, por el mundo del cómic... Muy bien, pues ves, o sea, como yo mmm, ves ya me ha servido esto como forma de ilustrar mi poco conocimiento sobre el Jet Blazer, que sí es cierto que es un cómic que yo he leído a tramos y en momentos muy puntuales y sí es cierto que encuentro que el personaje es muy interesante, que tiene historias muy muy jugosas, también es verdad que me acaba agotando un poco, o sea, tengo que dejar mucho tiempo entre un atracón y atracón de Jet Blazer, así que me voy a poner completamente ...en tus manos... ...Hell Blazer... ...¿por dónde empezar a hablar?... ...querido Raúl... ...mira... ...vamos a empezar a hablar... Eh, ...un poco... Eh, ...por qué hemos traído a colación... ...este personaje hoy... ...y es que... ...no sé tú... ...pero yo... Eh, ...esta sección... ...la estoy haciendo... ...con un brazalete negro... ...en el... ...en el brazo... ...porque... ...estamos de despedida... ...hace no mucho... ...que esta colección... ...fue cancelada... ...de la línea vértigo... ...de una manera... ...no demasiado honrosa... Y un poco ha sido por eso por lo que te he dado la tabarra de que traigamos a John Constantine a Lode Porque vamos a intentar hacerle eh, un homenaje o un velatorio quizás como le gustaría más al, al personaje en sí Lleno de cigarrillos, eh, whisky y pintas de Guinness Muy bien, la serie se ha cancelado después de 300 números ¿no? Sí, efectivamente. Después de una trayectoria que empezó en DC Comics en 1988 y que se ha perdurado durante más de 25 años y ha tocado su fin eh, ahora eh, hace prácticamente nada eh, por cuestiones más editoriales que que no de ventas porque es un personaje que para los estándares de Vértigo era suficientemente rectable pero bueno, se ha tomado desde las altas esferas la decisión de sacarlo de ese pequeño corralito como es cada día más vértigo y pasarlo a la familia grande, a devolverlo a DC Comics y por eso un poco eh, se, se cerró la colección de una forma abrupta, aunque sí que es verdad que se ha esperado a bueno a una, una fecha más o menos señalada como es el, el número trece, 300, pero bueno, aquí estamos y tampoco con si... Excesiva pena porque, como hablaremos más adelante, no hay fin sin principio ni principio sin fin. Sí, pero tengo entendido que en el este nuevo invento de DC, del nuevo universo DC, según parece, si sí van a rescatar a un John Constantine más joven para seguir dándole caña, ¿no? Efectivamente, de hecho John Constantine, Hellblazer, ya lo teníamos pululando desde el principio del invento de, de New 52, de este nuevo universo eh, DC, puesto que formaba parte de la Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura, que, que era algo así como la alternativa mágica de la JLA de toda la vida, y entre la formación el líder era John Constantine. Y aparte de eso, pues le, lo acompañaban personajes que todos son conocidos de la dinámica de vértigo Como es Shade, el hombre cambiante, Deadman o Madame Xanadu, por ejemplo Muy bien, pero todo eso como tú muy bien has dicho más adelante Entonces, eh, vamos a empezar con, con ese principio ¿Cómo sale eh, la idea de Hellblazer de la cabeza de alguien? ¿Y quién es ese alguien? Eh, bueno, eh, ese alguien es también muy conocido porque estamos hablando que el personaje de Hellblazer, eh, John Constantine, como casi todo el mundo sabrá, eh, tuvo su primera aparición eh, nada menos que en 1985 dentro de las páginas de La Cosa del Pantano, esa mítica colección que por aquel entonces eh, estaba conduciendo el no menos mítico Alan Moore. Y bueno, la verdad es que... el la historia de la creación de este personaje no tiene desperdicio, puesto que, que fue bastante curioso. Eh, Alan Moore, la verdad es que no tenía pensado eh, crear a John Constantine per se, sin embargo, eh, da la casualidad que el equipo ...que se estaba encargando del apartado gráfico... ...por aquel entonces de la cosa del pantano... Eh, ...le comentó al guionista... ...que tenían ganas de dibujar un personaje... ...que tuviera un look parecido a Sting... ...en concreto eran eh, Steve Bissett y John Tottenham... ...que les tuvieron... Bueno, por decirlo así, dándole la brasa a Alan Moore para que crease un personaje de, con el estilo de, de este cantante inglés. ¿no? Y ahí fue donde Alan Moore se puso un poco a pensar en la figura de los magos... ...se dio cuenta que los magos en general... ...eran personas de mediana edad... sino ya directamente mayores... ...y todos bastante estirados... ...se dio cuenta de que... Eh, ...dentro de la mitología de los magos... ...no había magos eh, currantes... ...por así decirlo... ...magos que vinieran del proletariado... ...y que se ensuciaran las manos... ...y que fueran... ...ejercieran la magia a nivel de calle... ...y entonces... Eh, ...aún no... Eh, los deseos de su dibujante y entintador con esta idea que le llegó y así fue como introdujo a John Constantine eh, dentro de la también famosa saga American Gothic. ¿no? Eh, lo presentó como, como lo que es ¿no? eh, un mago inglés de poca monta que investiga por su cuenta toda la serie de sucesos eh, paranormales con los que se va encontrando. Eh, ...también con la particularidad que, que tiene eh, este personaje es que es alguien que se ve tremendamente afectado por sus actos y pese a que muchas veces sale victorioso bueno, en ocasiones no muy gratamente, pero sí que consigue dar un paso más para sobrevivir otro día una cosa muy presente ya no tanto en la etapa de Alan Moore, sino cuando se desarrolla más el personaje dentro de su propia colección, es que meterse en el mundo de la magia es Se cobra un precio muy alto, y eso John Constantine lo sabe porque a lo largo de la colección hemos visto como le han pasado bueno puto, putadas bastante gordas siempre a causa de, de los follones en los que ha estado metido y un poco el personaje eh, viene de aquí eh, fue nació, como bien he dicho de la mano de Alan Moore, eh, gracias a, a este pequeño encargo por cierto Antonio, ¿sabías que Sting eh, sabe del conocimiento de Hellblazer? ¿Y que está inspirado en él? Sí, bueno, de hecho, estos es Vox Populi, ¿no? Que John Constantin, en sus inicios, estaba inspirado en el aspecto físico de, de Sting, el cantante de, de Police. Pero, claro, el de aquella época, ¿no? El de ahora, lo sabe todo el mundo. Pero sí es verdad que no, que, que tanto... Bueno, el propio Austin, de hecho, creo que se sacudió un poco las cenizas de, de la camisa, no quiso saber mucho, en plan, es otra persona, no soy yo, en fin, que eh, dejadme fuera de toda esta historia, <risa> así tal, ¿no? O no, o no sí. es... Por lo que cuenta Alan Moore, este cantante le hizo gracia, le hizo bastante gracia el tema de que hubiera un personaje de cómic que estuviera inspirado en él. Lo que pasa es que seguramente se pondría a indagar un poco en el calado del personaje y todo lo que era su personalidad y el tipo de vida que llevaba y ahí pese a que bueno pues era un orgullo para él ¿no? que alguien llevara su, su rostro en el mundo del cómic no no le no, creo que no fue el, el tipo de personaje que, que él se esperaba aunque bueno por lo visto esto le trajo algún que otro quebradero de cabeza a Alan Moore porque eh, los, por lo visto la gente de DC son un poco paranoicos y pensaban que eh, Sting que por aquella época me imagino que debería tener una fortuna bastante extensa, eh, les denunciara Y ya les metería plagios y entonces ya empezó desde el principio a amor empezó a recibir presiones de la editorial para que no fuera tan tan parecido el personaje a su homónimo cantante sin embargo eh, no sé si le hicieron mucho caso a esto porque bueno eh, la estética de, de sting no ha estado muy muy separada de lo que ha sido bueno de lo que era en sus en sus orígenes eh, este personaje y <risa> Bueno, pues continuamos. Hombre, sí sabía yo que, que Sting le habían puesto la corriente. Muy, muy, muy lector de cómics no debe ser, y tampoco debe ser seguidor de Hellblazer, pero bueno, que tampoco se lo tomó con cierta calma y no quiso meterse demasiado en este asunto. Pasa bastante de, del tema y ni, ni quiso denunciar, pero tampoco quiere que le estén dando la brasa con el asunto, según parece. Bueno, pues seguimos, Raulete. De acuerdo. Eh, habiendo hablado un poco del... ...así del de origen ¿no? de, de, del personaje eh, fuera de su propia colección... ...pues ya pasaremos a hablar a, de su cabecera eh, ya con propiedad... ...y decir que es una colección que se inauguró en 1988 dentro de la mano de DC Comics porque en ese momento todavía no estaba Vértigo creado, ¿no? aunque sí que eh, ya tenían eh, en mente, ya se estaban fraguando, ya había una serie de colecciones que empezaban a, a apuntar, eh, a crear el camino, la senda que luego ya de, desembocaría en Vértigo blazer todavía no blazer todavía estaba eh, pululando por el universo DC, aunque esto no quiere decir que, que hubiera superhéroes por sus páginas porque de hecho no las había. no entonces eh, decir eh, algo curioso eh, y ese eh, que el, el título que se había pensado para la colección era gel racer como la obra de, de Clive Baker lo que pasa es que eh, se descubrieron que Clive Baker ya tenía una novela que se, se les había adelantado con, con este título y luego posteriormente esto acabó en película y entonces se eh, DCE como hemos dicho antes temerosos de que hubiera problemas nuevamente eh, decidieron cambiarlo por un nombre muy parecido como es eh, el Racer ¿no? bueno como es He Hellblazer Entonces, eh, como bien he dicho, eh, la colección ya se inaugura en 1988 de la mano de un guionista inglés, Jamie Delano, y estaba acompañado eh, a los dibujos por John Ridgway, que es un dibujante que la verdad le, pega, le pegaba bastante, porque tiene un tono así bastante oscuro, bastante tétrico, y luego las portadas eh, no estaban ni más ni menos que, que Dave McKean, eh, el dibujante que luego se haría famoso con las portadas de, de Sandman, quiere decir que era un equipo inglés, pero bastante, bastante potente, ¿no? Eh, aparte de eso, eh, la colección pues eh, ha contado con un desfilet de ilustres guionistas que ya la quisieran muchos, ¿no? Porque a este Jimmy Delano, eh, así digo, sal, aunque sea de manera salteada, ha contado con, con, también entre lo, la cabecera de guionistas que se han encargado de Hellblazer con gente como Grant Morrison, Neil Gaiman, Garcenis, Warren Ellis, Brian Azzarello, Peter Milligan y un largo etcétera. no quiere decir que... A nivel editorial se podría decir que ha habido grandes autores que han estado interesados en, en compartir y, y en lanzar al mundo las historias eh, que, que tenía que contar el, el personaje de, de Hellblazer. Uh -huh. Y un poco, mmm, si quieres, eh, antes de empezar a hablar así ya un poco de lo que es la trayectoria, podríamos hablar mmm, de los personajes así más recurrentes que tiene la colección. Sí, de hecho, hombre, el propio John Constantine, yo creo que merece un pequeño análisis por nuestra parte, porque lo cierto es que, aparte de que se parezca a Sting, tiene un montón de detallitos tanto estéticos como de personalidad que forman parte de su mitología personal, ¿no? Porque este individuo, ¿qué, qué pinta tiene? No hemos mencionado la, la gabardina, sí, que es un poco eh, su forma de vestir habitual, siempre lleva una gabardina larga marrón, Bueno, cuéntanos cosillas así, porque luego está la marca de tabaco, que suele fumar habitualmente, en fin, cuéntanos cosillas sobre el personaje en sí, y así discutimos un poquito sobre los aspectos más importantes de este personajazo. Claro. Hombre, eh, hay varias eh, constantes en todo lo que es el, la imagen de, de Constantín, que, que no ha habido ningún autor que se haya atrevido a desviarse demasiado, ¿no? Pero eh, eh, Tenemos, eh, por un lado, eh, una imagen de gentleman inglés, un tío con su gabardina, a poder ser eh, normalmente bien ataviado, con su traje de dos piezas y corbata, o sea, una persona que pese a ser currante, intenta ir todo lo elegantemente posible que puede, ¿no? Aparte, Aparte de eso, eh, suele tener un aspecto algo desaleñado, siempre con un poco de, de barba de tres días, eh, un pelo más bien poco cuidado, mm, quizás eh, algo despeinado, eh, su inseparable pitillo, siempre en la boca o en las manos de una marca siempre la misma, Silkwood, eh, Fuma. Y luego un, un tocado, un, una imagen muy chulesca, ¿no? De, de personaje socarrón, del tío que enseguida tiene una respuesta eh, siempre cínica para todo, del personaje que parece que todo le resbala, que nada le puede penetrar la coraza. Y es un poco esto, ¿no? Es un personaje inteligente, aunque en cierta manera... Eh, siempre suele arrastrar un halo de negatividad No es precisamente el personaje que esté haciendo chistes y guasón Sino más bien lo contrario Suele ser un tipo sombrío bastante enigmático Y que a primera vista ya se, se percibe que es un personaje que lleva consigo una pesada carga Y un poco es eso, ¿no? Es, estos son quizás los principales elementos que, que han conformado el carisma de este gran personaje. Claro, luego, aparte, hay que decir que este individuo, aparte de que sea un detective y demás, pues tiene un gran conocimiento sobre lo que podríamos denominar el otro lado, ¿no? De hecho, claro, si decimos que es un exorcista, a lo mejor la gente se piensa... Pues no sé qué se puede pensar. A lo mejor empieza a haber eh, curas de por medio en la ecuación, sobre todo el que no haya leído el cómic. Entonces, para dibujarlo un poquito mejor, hay que decir que bueno que este individuo está metido siempre en rollos muy sobrenaturales, muy paranormales, enfrentándose a demonios, ángeles, en fin, a todo lo que supone el lado más oscuro de, de la magia y de la fantasía dentro del cómic. Sí, eh, es característico de John Constantine que haga magia pero que nadie se imagine aquí a un personaje tipo Doctor Extraño lanzando rayos, levitando... No, no, no, de, desde el primer momento eh, Alan Moore lo que quiso es eh, hacer un mago terrenal hasta el punto que hay ocasiones que parece más un estafador, alguien, un prestidigitador que está haciendo trucos que no un mago real. Y está, está siempre eh, alrededor de lo que son... Eh, más eh, mágico, en muchas ocasiones incluso eh, él eh, de manera no pretendida acaba inmiscuido en, en, en diferentes casos y, y diferentes relaciones y a la hora de, de, de bueno, de enfrentarse y, y de, de, de ...todas estas aventuras por las que, que ha transitado... Eh, ...le ha salido de todo... ...han salido personajes como demonios... ...muchísimos demonios... ...también ha, ha habido exorcismos dentro de, de su carrera... ...pero eh, a esto estos han acompañado... asesinos en series, sectas... Eh, ...y bueno, en general... ...todos los seres más viles de este mundo... ...y, y del más allá... Eh, ...algunos eh, algunos eh, autores... Eh, nos, han, nos han ido desvelando que eh, los dot, las dotes mágicas de este personaje ya vienen de antaño, de hecho eh, Neil Gaiman en su colección de Sandman ya nos sitúa una Lady Constantine que no es eh, más que un pariente eh, muy antiguo, un ancestro de John y ya se veía que eh, la familia Constantin estaba estaba arraigada al mundo de la magia. Tienen, por así decirlo, cierta relación, aunque ellos no lo pretendan. Mm -hmm. Bueno, John Constantini, un personaje fascinante, eh, que no se parece mucho a Ken O'Ribs. No sé quién tuvo la idea. ¿Cómo se puede tener? Eh, ...no sé, ¿cómo se puede tener tan tino Es que mm. hace falta ser... ...retorcido, ¿eh? Sí, sí, bueno, ¿quieres hablar ya de la película? No, o la no, no... Vamos de... con los personajes, ¿no? ¿Sin caso? Vamos a hacer una postdata... ...y en esa postdata hablaremos de la película. <risa> de acuerdo, de ¿Vale? acuerdo. Pero luego al, acuerdo. Final, al final del dossier sí, eso. No quiero que se me amargue la celueta <risa> negra esta. Sí, es que... ...mejor que hablemos de partes más positivas... ...de este personaje que no su adaptación. Sí, sí, sí. Bueno... Continuamos con... Eh, si quieres decir algo más de john pues adelante. Y si no, pues si quieres podemos hablar de esos personajes como muy secundarios, porque esta es una saga que está eh, pensada, está hecha por y para john Constantin, que lo cierto es que es quizá el único personaje que sabemos que siempre va a estar por ahí. Esto no se parece mucho a otras obras por ahí... Por ejemplo, hace poco hablamos de predicador y ahí había muchos personajes que salían de forma muy muy recurrente, que incluso cop -protagoniz protagonizaban el cómic, pero aquí la única constante es precisamente John Constantine. Efectivamente, la lista de secundarios es muy muy escueta. Eh, yo he encontrado unos cuantos, que ahora los los iremos viendo. Pero eh, otro, otra cosa que sucede que tiene como particular esta colección es que eh, es una de las colecciones donde sus etapas están más cerradas. Eh, cuando llega un guionista a la colección Eh, normalmente suele hacer una tábula rasa, eh, no cambia lo que es la esencia del personaje, pero sí que empieza a impartir unos nuevos eh, personajes secundarios, incluso villanos, etcétera etcétera. Es por eso por lo que si, eh, por poner un ejemplo, eh, siempre John Constantine siempre tiene algún antagonista eh, demoníaco pero el demonio de turno va cambiando eh, con respecto al personaje al guionista que se está encargando de la colección entonces este hermetismo hace que haya dos o tres personajes eh, me salen menos de una docena de personajes recurrentes eh, que hayan aparecido por, por la colección ¿no? entonces eh, la, la lista como bien dicho, si, si quieres empezamos pero no no llevará mucho tiempo porque más bien tenemos personajes listos ligados a ciertas etapas que no personajes que se vengan arrastrando a lo largo de toda la existencia del personaje, ¿no?, de, de Hellblazer. Vale, vale, pues entonces, a ver, ¿quién se pasó por aquí y que dejara su huella? Supongo que kit Ryan sería uno de los personajes que antes deberíamos citar, ¿no?, ¿o no? Sí, Keith Ryan es el... ...el prototipo del amante que ha tenido John Constantine... ...y ese es un personaje que desembarcó en la colección allá por el número 46... Y bueno, eh, un poco sí que ha marcado la tendencia de las mujeres que han acompañado sentimentalmente a John Constantine durante su periplo vital en la colección. Estamos hablando de una mujer irlandesa de fuerte carácter. Que, que bueno provenía eh, había sido antes eh, pareja de otro mago compañeros de compañeros de, compañero de um, el de john Constantine, del que luego si eso sí si a tiempo hablamos un momento y que este es un personaje muy importante que marcó mucho eh, a john Constantine no cuando eh, estuvo relacionada con él eh, tuvieron un idilio muy intenso que hizo que Constantine se, se llegara a plantear su eh, Su, bueno de lo que estaba haciendo no se, se, se llegase a plantear eh, su modo de vida incluso Pero sin embargo, John Constantine es Constantine, es eh acompaña siempre, ha acompañado por la mala suerte y en cuanto Kit Ryan eh, empezó a ver el tipo de sucesos que había alrededor de este personaje eh, doliéndole mucho, acabó por, por dejarlo, ¿no? Y también le esto fue una ruptura bastante importante dentro de, de la colección de de John Constantine. Es un personaje, como bien he dicho, bastante importante también porque marca su carácter en el hecho de que acabase abandonando a Constantine. ¿no? De los pocos personajes que se han sabido librar del mago sin acabar muertos. <risa> bueno, pues continuamos. De acuerdo. Eh, ahora hablaríamos del doctor Watson personal de John Constantine. Que es el personaje de Charles Chatler, ¿no? Este es, es eh, más bien el quizás el personaje que más eh, repetidas veces eh, lo hemos tenido por la colección y viene a ser su ayudante, eh, principalmente es su chófer, ¿no? Eh, Charles Chatler es un taxista de Londres que bueno empezó a vincularse a John Constantine porque tenía una deuda moral pendiente con el mago y entonces eh Constantine no dudó en más de una ocasión de tirar de eso para que para subyugar al personaje y que bueno, meterlo en, en, en los trapicheos que que estuviera en ese momento llevando a cabo. ¿no? sin embargo, con el tiempo se fragua una profunda amistad entre este personaje y John Constantine. Y bueno, aunque siempre le está reprochando de que nunca le cuenta nada, de que lo utiliza como un mero instrumento, aunque seguramente Constantín lo hace para protegerlo, sí que vemos que ya a medida que avanza la colección lo que tenemos es una relación de camaradería y muy recíproca. no Confía tanto Chas con John, y John con Chas confían mucho el uno en el otro y entonces no dudan en pedirse ...en pedirse ayuda cuando el, el, la situación lo requiere. ¿no? Cabe decir también que este personaje lo creó Jamie Delano... ...puesto que ha aparecido en Hellblazer número uno... ...y que bueno quizás a, a los más melómanos... ...le suene el nombre de Charles Chattler... ...porque es un homenaje al bajista del grupo de Animals que a su vez fue también eh, manager de Jimmy Hendrix, eh. dentro del mundo de la música inglesa, el nombre de Chandler, Chandler pues eh, le, bueno, le sonará le sonará quizás a alguno. Uy, bueno. ¿Hay más por ahí? Sí, eh Luego eh, también hablaría de otro personaje recurrente que sí que ha tenido continuidad a lo largo de, de varias etapas como es La Cosa del Pantano, eh, quizás eh, como, como agradecimiento a que el personaje naciera de las páginas de, de este famoso hombre vegetal del universo DC, La Cosa del Pantano también ha ido saliendo puntualmente por la, por la colección de, de Hellblazer en Durante. ...durante varias etapas, ese eh, bueno, eh, no llevan exactamente la relación de mentor-alumno, pero sí que hay eh, un cierto, no sé cómo decirlo, un cierto halo de que la cosa del pantano muchas veces está por ahí intentando salvar la situación cuando quizás eh, Constantín se mete en un problema más, eh, bueno, pues eh, más gordo de lo que él puede manejar. Y además, como él surgió de, de sus páginas, pues es normal que, que el otro también se pase por las de John. Otra cosa, eh, incluso hemos llegado a tener más que apariciones de secundarios, cameos así interesantes, porque según parece, eh, John Constantine se llegó a encontrar por ahí en sus propias páginas con su padre, es decir, con Alan Moore, en el, en el interior del propio cómic. Cuéntanos un poco esto. Sí, es algo curioso esto tuvo lugar en el creo que fue creo que fue el número era, era un número redondo eh, que bueno, se, se estaba celebrando un poco la, la trayectoria del, del personaje y bueno era un aniversario no sé si era el décimo aniversario del personaje te lo digo algo así. te lo digo el, el 250 250 seguro creo que fue antes era en la etapa de jenkins pues 120. 120, 120, perdón. El, el 120, sí, sí, Me sí. sí. Creo que, bueno, el 120 pues mira, el décimo aniversario Pues si esto se excesivo yo creo que se eh, publicó ininterrumpidamente desde el eventualmente pues estamos hablando del décimo aniversario en el décimo aniversario se hizo un poco de número de era como metalingüístico, lingüístico y el personaje se hacía un poco repaso así con un humor un sentido del humor algo algo negro no algo socarrón y, y sí, hace hace un cameo el, el propio creador del personaje no a hambur se le ve así como una figura en la sombra y tal, y, y bueno, para muchos nos hizo bastante gracia eh, que se hubieran atrevido a, a meter a bueno pues a, al padre de la criatura. Muy bien. Bueno, eh, ¿hay más personajillos por ahí que comentar? Uno ya... más destacaría yo, y es eh, Gemma Masters. Eh, traigo a colección este personaje... ...porque eh, se trata de la sobrina de John Constantine... Eh, ...que además eh, también posee las mismas dotes mágicas que, que su tío... ...y también eh, la traigo un poco eh, aparte del hecho... ...de que ha aparecido en diversas etapas... ...de hecho eh, acompañado en los últimos números de vida... ...de la colección Hellblazer al personaje porque este es el caso más evidente de desarrollo de un personaje a lo largo de la conexión. De hecho, eh, cuando lo vimos, eh, cuando el personaje debutó en Hellblazer número 4, era una niña pequeña, tenía algo así como 10 años, y de esa historia, en la que es secuestrada por unos fantasmas y acaba en manos de un asesino en serie, vemos cómo va evolucionando, cómo Hellblazer descubre que eh Gemma tiene tiene también esta facilidad para la magia y bueno, no, no diré que no desvelaré mucho porque hablo de números que creo que todavía no están por aquí por España o llevan muy poco tiempo en España publicados, pero tiene tiene un papel importante en lo que es la última trayectoria del personaje de la colección, quiero decir. Muy bien, pues entonces ya sin más dilación, señor Raúl Martín nos vamos a meter en las partes más en los momentos más importantes de toda la saga porque lo cierto es que sí es verdad que esta ha sido una serie yo creo, en mi opinión, ojo, empezó muy muy fuerte pero luego ha tenido altibajos muy muy muy acusados de hecho, también esta es mi opinión eh, hay un momento en el que prácticamente para mí la, la serie pierde todo interés de hecho, lo normal lo normal con las personas con las que me suelo contar es que, bueno, sea una serie que te atrape de cuando en cuando. Aunque hay seguidores fieles que han estado ahí leyendo Hellblazer desde el principio hasta el final. Nosotros no vamos a decir aquí, ya va siendo hora de que la gente ya empiece a captar. No, no todo el mundo, porque la mayoría de la gente lo, lo capta, pero hay personas que no les entra en la cabeza el hecho de que nosotros aquí damos solamente nuestra opinión y que nosotros aquí no estamos diciendo lo que es bueno o lo que no es bueno porque no somos eh absoluta, no somos como el papa, o sea, nuestra verdad no se convierte en canon, o sea, damos solo nuestra opinión, que para eso tenemos libertad para darla y el que no esté de acuerdo, bueno, pues eh, eso es lo bonito de, de este mundo, ¿no? Pero ahí hay aquí hay gente que de un modo absolutamente incomprensible Se enfada, se da cabezazos contra la pared y se corta las venas por las cosas que aquí se dicen. Pero bueno, allá cada cual, ¿no? Como se tome nuestras opiniones. Y en mi opinión, esta serie uf, es bastante irregular. Es una serie de etapas. Y por eso, eh, antes de hablar así de las las historias que a mí personalmente más me gustaría traer sobre el tapete para hablar de ellas, decir que te puede gustar mucho una etapa y, sin embargo, la siguiente, como llega otro autor que quiere establecer su impronta personal, no gustarte nada. Entonces, eso hace que sea difícil seguirlo. Entonces... Aparte de eso, también le da eh, cierto grado de irregularidad porque eh, sí que es cierto que los diferentes editores que con los que ha contado Hellblazer han dado mucha libertad a sus a sus eh, autores hasta el punto de que ha habido autores eh, que ya llegaremos a eso, que han intentado forzar tanto tanto la maquinaria que se les ha tenido que cortar un poco las alas y se les ha llegado a, a, a censurar eh, algún que otro número. Entonces... Eh, Yo creo que Hellblazer, eh, bueno, tú lo has explicado, tiene su fondo de seguidores, de hecho es una, es una colección que ha estado durante toda su trayectoria ha sido muy estable, eh, no ha tenido excesivamente problemas para continuar, pero por otro lado, eh, si no estás muy muy enganchado del personaje, si no te atrapa mucho todo lo que es el mundo de John Constantine, lo más seguro es que te pase como a ti, ...o a mí, que hemos ido acudiendo... ...a las páginas de esta colección... ...cuando nos ha parecido interesante... ...sus autores... ...y ha habido otras veces en que ha habido un cambio... ...y, y ya lo hemos tenido que dejar... ...eso eh, también le pasa... ...le pasa a mucha gente por eso mismo... Bueno, ...porque eh, son como pequeñas colecciones... ...encajadas dentro de... ...un título más grande... ...entonces desde ahí viene un poco el problema ese. Muy bien, pues vamos a empezar... ...directamente por esa... ...primera etapa la de Jamie Delano bueno, o quieres comentar algo de lo que pasó en, en la costa del Pantano y todo eso Bueno, solo decir que la saga de American Gothic no es lugar aquí para hablar porque ya, ya la trataremos más extensamente cuando toque hablar de la cosa del pantano de de Alamor, decir que fue una saga que empezó desde desde poco y fue increciendo hasta el punto de que casi casi se estuvo pues en punto de cargarse toda toda la realidad, ¿no? Y ahí John Constantine pues hacía un poquito la figura de mediador, ¿no? Era un personaje que no, no aparecía siempre, pero siempre que eh, hacía su aparición estaba para guiar a, a la cosa del pantano y a aquellos que la acompañasen por, por el buen destino. Y poco más. Eh, yo creo que tendremos eh, momento para hablar más en profundidad de la cosa del pantano de Alan Moore. Muy bien. Entonces, eh, Jaime Delano, que es el primer guionista que tiene la, la colección ya llamada Hellblazer, con John Constantine como máximo y único protagonista... Eh, dura bastante, pero sí es verdad que él uh, Deja, bueno, no, él La editorial supongo que hace hueco Para que algunos otros eh, guionistas De vez en cuando, uh, para un número Para un par de números Cuenten sus historias, porque ahí vimos que se Colaron así como, quien no quiere la cosa A Grant Morrison a, Y a Neil Gaiman, ¿no? Entre algún otro guionista por ahí Destacado Y que seguía siendo la tapa de Jamie Delano, pero por ahí se metieron Algunos numeritos interesantes ¿No? Sí, sí, sí de, de hecho aquí hay eh, dentro de la etapa de Jamie Delano que estuvo aproximadamente hasta el 40 de la colección eh, hay dos incorporaciones sonadas una es la de Graham Morrison que bueno, le he encontrado historias mejores pero sin embargo eh, está la de Neil Gaiman que recuérdame que cuando hable de las historias eh, de mis historias preferidas eh, recuérdame que hable de ese abrázame porque me gustó mucho Sí, bueno, es una de las más queridas eh, historias de, del personaje. Bueno, pues te dejo a ti, eh, Delano, eh, estas estas historias de Morrison, gaiman también estaba por aquí Dick Foreman. Bueno, pues cuéntanos cómo va pasando Constantín de una etapa para otra. Estos 40 números de, de Delano, tú dirías que ya todo lo que Eh, ...significaba John Constantine y toda esa mitología que rodeaba el personaje... ...ya es, nos lo encontrábamos en esos primeros números... ...o tendría que venir luego Garcenis, que es la siguiente etapa... ...tendría que venir este señor para poner aquí algunos criterios... ...¿cómo, cómo ves tú eso ese primer bloque de, de inicio de Hellblazer? Bueno, básicamente sí, porque del Delano lo que hizo fue estable, establecer eh, la primera gran mitología del personaje, nos habló del pasado, nos colocó a John Constantine como que venía del mundo de la música, de hecho había sido el cantante de un grupo punk llamado Mucus Membran, Membrana Mucosa, en 1978. ¿no? Aparte de eso, vimos los primeros las primeras luchas de... Constantín con todo tipo de demonios y, y bueno, fue, fue una etapa muy movida, no pero yo creo que la base férrea de la colección ya se asentó gusto eh, cuando acabó la etapa de garcenis porque garcenis sí que empezó a poner eh, mucho más eh, sobre la palestra en eh, lo que es eh, la relación del personaje con, con la religión como como no podía ser no garcenis tocando la religión entonces creo que la etapa de ano bueno estuvo empezó de una manera tremenda no constantín se enfrentaba al demonio menosoz y para ello tenía hacia aparecido tenía que contar con el backup de Papa Midnight, ¿no? Papa medianoche, que era un mago vudú que residía en Nueva York, ¿no? Y aquí como no, el personaje para vencer a este a este malvado demonio eh tuvo que sacrificar a Gary Lester, a precisamente a uno que había sido compañero suyo de, de este grupo de punk y un amigo que desgraciadamente empezó se sumó a la lista de, de fantasmas que atormentan ...una vez se marchan... ...atormentan a John Constantine en sus sueños... ...no, la, como te digo... La, ...la etapa empezó muy bien... ...luego Delano la fue derivando... ...hacia una lucha... ...entre los eh, cruzados de la resurrección... ...contra el ejército de los condenados... ...que poco a poco... Eh, ...se nos va desvelando... ...como que eran instituciones... ...creadas por el cielo y el infierno... ...y que luchaban en la tierra por conseguir... Eh, ...la supremacía una por otra... ...no, como bien he dicho una etapa bastante interesante que ya nos trajo demonios sectas fantasmas y, y bueno un cómic oscuro pero que yo creo que hizo las delicias en aquella época de aquellos que les gustaba el, el tema de, del terror y luego vino eh, ya como como tú has comentado la, la etapa de arcénis que también fue fue una etapa bastante sonada y aquí eh, Garcenis eh, extendió un poco más el, el, el mundo de Constantín creando el gran némesis de, del personaje que incluso se ha arrastrado por otras etapas como es eh, el primero de los, de los caídos, eh, Satanás eh, no, no diré Lucifer porque Lucifer eh, en, el, en lo que es el universo vértigo Eh, era más bien el personaje creado por Neil Gaiman ¿no? que luego ya tuvo su colección, este es más bien el, el Satanás ¿no? el, el diablo más, eh, más icónico y, y bueno, aquí también eh, garceni se eh, le dio eh, momentos eh, muy lustrosos eh, a la colección y, y bueno, el rubricó, el rubricó de una manera bastante bastante digna esta colección, ¿no? luego Eh, fueron pasando diferentes eh, autores, eh, a mí me gustaría también hablar un poquito de la etapa de Warren Ellis, otro autor eh, británico que este es el caso que te decía antes de que quiso forzar mucho la maquinaria. ¿no? Este autor tiene una personalidad bastante marcada y aquí con Hellblazer la verdad es que empezó con números bastante duros arremetiendo contra la política y otros temas y, y bueno pues eh, se dio el caso. De, de que incluso quiso publicar una historia relacionada con el abuso de los niños y las armas ...en las inmediaciones de la masacre de, de Columbine, la famosa masacre que tuvo lugar en 1999... ...y ya por aquí llegó un momento en que le de DC y Vértigo le dijo que no, que por aquí ya no podían tirar... ...le censuró el número y eso hizo que este autor se marchara deprisa y corriendo de, de la colección... Y, ...y redujera bastante su etapa, ¿no? Eh, aparte de eso eh, así ya muy rápidamente yo también destacaría la etapa de Brian Azzarello que, que bueno fue un tanto polémica porque este guionista americano lo que hizo fue que el personaje de John Constantine deambulara por Estados Unidos, lo sacó de su entorno más carismático, más conocido como ese Inglaterra o Londres, y se lo llevó por Estados Unidos y la verdad es que aquí el uso de la magia se redujo a su mínima expresión Y Constantín empezó a tener como adversarios en lugar de, de otros magos o, o bueno, demonios, eh, pues eh, personajes tan mundanos como son eh, presos carcelarios, eh, grupos racistas, incluso bueno, lo llevó eh, a enfrentarse en una roca rocambolesca historia a un club de sodomasoquismo, ¿no? Fue un tanto polémica. yo Cuando hablemos de mis historias favoritas, eh, aquí hay una que destacaría, que me gustó muchísimo, pero fue un tanto polémico. ¿no? Y luego ya eh, saltando un poco otros eh, autores que también eh, estuvieron en, firmando números de aquí, ya de, me gustaría destacar la última etapa que la ha conducido Peter Milligan, quizás no es tan conocido eh, como, como autor, como los eh, los previamente nombrados, pero sí que decir que este autor, eh, me parece que también es inglés, eh, cuenta entre su haber con series eh, míticas de Vértigo, como Shade de Changing Man y aparecido por X-Men, que también tiene trayectoria y también está está bastante consolidado, ¿no? y un poco eh, así habiendo visto un poco por encima ya las principales eh, los principales nombres que, que han traído la colección de Hellblazer, eh me gustaría también Antonio ya decir dentro de lo que es eh, la etapa más inmediata del personaje, un poco ver cómo este como John Constantine se ha ido introduciendo en el universo DC. ¿Te parece que hablemos también de este fenómeno? Sí. No? Vale, vale. Eh, la noticia de que John Constantine eh, iba a volver a DC eh, empezó a salir, se empezaron a escuchar ya rumores en 2011 y de hecho en junio de ese mismo año eh, dentro de la colección Brightest Day que bueno, yo no soy muy no estoy muy muy puesto en lo que son grandes eventos de DC, pero bueno, creo que era un crossover de, del momento eh, se optó porque que Constantín regresara al universo DC en una trama en la que este mago tendría que buscar a la cosa del pantano que había desaparecido eh, en este momento no se le dio excesiva eh, repercusión porque la colección eh, continuó publicándose la colección de, de, de DC ¿no? de Vertigo, perdón, me, me refiero pero aquí sí que ya se veía como John Constantine pues no era un intocable de vértigo, sino que eh, ya se le reclamaba a, a, al universo principal. Eh, de aquí pasemos a una miniserie, creo que fue, que fue Brightest Day, The Search of something Thing, ¿no? el eh, día más brillante, la búsqueda de, de la cosa del pantano, donde aquí ya sí que volvieron a compartir páginas eh, John Constantine y Swamp Thing, la cosa del pantano, Y esto nos lleva a septiembre de 2011, cuando ya en pleno reboot del universo DC se crea, como bien hemos dicho antes, Justice League Dark. Esto... Esto hace que John Constantine ya forme parte indisoluble del universo DC y que en poco empezamos, la gente empieza a sospechar, ¿no? Oye, ¿qué pasará con Hellblazer? ¿No? Esto es muy raro, que a veces sale más eh, en más sitios, eh, John Constantine, no se dice nada. Y bueno, eh, pese a que eh, Dan Didio, uno de los principales responsables de DC, dijo que Hellblazer era intocable, pues eh, creo que fue 2012 o así ya nos llegaron las noticias de que Hellblazer cerraría en su número 300 y así ha sido eh, más, más por un tema editorial que no por causa de ventas porque la verdad es que la colección se ha permanecido bastante estable como bien hemos dicho tiene una sólida base de, de lectores se ha decidido ya dar por finalizada la etapa de Peter Milligan y Hellblazer a la vez Y bueno, eh, febrero de, 2003, de 2013 ha sido la ficha en la que ya ha acabado un largo periplo eh, que de, por DC y principalmente por vértigo eh, de este personaje. Entonces, eh, como te decía antes, también eh, bueno no hay final sin principio y principio sin final, puesto que eh, ya se, se anuncia que se creará dentro de ya propiamente del universo DC una colección llamada Constantine. Eh, guionizada por Jeff Lemire y Raul, Ray Fawkes y dibujada por Renato Huedes que contara las historias de John Constantine pero claro, ya no tendrá ese sabor eh, vértigo que tenían las historias de mucha socarronería, de sexo cuando hacía falta tratar o hablar de sexo o, o John Constantine pasándose de la raya Tres Pueblos no Yo me imagino que será un personaje que aunque ya el universo de Ceno es lo que era antes, ya no es tan puritano, eh, no creo que llegue a los niveles que hemos encontrado dentro de la línea de vértigo. Y además que después de lo que nos hemos encontrado Ángel en Blaser en sus inicios, jo, es que resultaría resultaría difícil que nos encontráramos con historias igual igual de buenas. Hablando de historias, hablando de historias, amigo Raúl. Eh, ¿qué historias destacarías tú? ¿Cuáles fueron esos arcos o esos ...marcos argumentales o esos mm, grandes números que tú citarías... O sea, de, ...¿en qué historias eh, deberíamos meternos para hablar de los grandes hits de Hellblazer? Bueno, yo les recomiendo a los lectores que se hagan con algún tomo o alguna recopilación... ...algo que contenga los números 11 y 12 de la colección... Eh, ...en una saga llamada Newcastle, porque esto es muy importante... Porque si no, eh, se van a pasar, si aquel que decida eh, profundizar en la colección, se van a pasar un montón de tiempo escuchando referencias a lo que pasó en Newcastle. Esto es, eh, es un poquito la coletilla que ha tenido el personaje, puesto que fue una... Fue una experiencia muy traumática también en los albores de, de John Constantine como, como brujo. Y, y bueno, aparte de eso, es una historia que, que está muy bien, ¿no? Contada por el guionista Jimmy Delano y por John Ridgway a los dibujos. Y nos cuenta un poco esto, la, traima, la traumática historia del grupo Mucus Membrane, cuando en un bolo, en una gira que estaban haciendo por la ciudad de, de Newcastle, Eh, ...se vieron inmiscuidos eh, en un exorcismo que salió mal... ...la víctima acabó bastante mal y despertaron una fuerza que poco a poco fue fue también cobrándose las vidas de sus eh, de sus amigos sino si no, al menos eh, eh, aquello que, que nació ne cast les ha perseguido durante mucho tiempo y es una historia que, que ya te digo está muy bien eh, es eh, muy paradigmática de lo que es eh, la etapa de jimmy delano eh, no es demasiado extensa en dos números te las ha acabado y para empezar con constantín eh, a, aparte de, de lógicamente el número uno y 2 de la que también está muy bien, yo creo que esa es perfecta para, para cogerle el pulso a esta colección. Muy bien. Eh, yo no me la he leído, ¿qué te parece? Bueno, pues entonces, eh, como bien he dicho, cada vez que se habla de Newcastle, pues a lo mejor te piensas que no fue para tanto, ¿no? Y, y bueno, te recomiendo que le eches un ojo por eso, ¿no? Sobre todo porque como ha tenido mucho eco, mucha reverberación a lo largo de toda la colección, pues... Así ya ya sacias tu curiosidad. Muy bien. Eh, más historietas, mmm, así relevantes, ¿qué destaques? ¿Qué recomiendes? Bueno, no nos podemos dejar Abrázame, que ya la hemos mencionado antes. Eh, esta, la verdad, es que es una historia que se cuenta en un número. No es una historia demasiado compleja, ¿no? Pero bueno, aquí teníamos a, a un incipiente Neil Gaiman acompañado del dibujante Dave McGann. ¿no? Y, y bueno, eh, Gaiman la verdad es que eh, no ha escondido que Constantín es su personaje favorito. De hecho lo sacó en Sandman, eh, también fue protagonista de una de las entregas de la miniserie aquella de los libros de la magia, no sé si te acuerdas sí sí sí sí también también sale por ahí el personaje john constantín además en uno de esos momentos que la gente más recuerda francamente a mí es de, de los cuatro episodios que conformaron aquella historia Es que más me gusta, de Constantín Que le ¿Sí? hace un poco de, de guía turístico Por lo que es la magia de, en el universo DC de DC de los años 90 Pero bueno, no nos, des, no nos desviemos Sí, de todas formas, eh, aunque ahí sí que destacó bastante Yo, las apariciones de Constantín en el universo Sandman No me parecieron muy destacables, francamente Y es curioso, ¿no? Porque Daniel Gaiman puso ahí todo su ingenio Y la mejor etapa de su vida como guionista de cómics ...en esa saga, en, en The Sandman... ...pero no sé, no, no, no me parece muy destacable la aparición de, de Constantine... ...fue un cameo así, no sé no, no llegó a gustarme mucho, francamente. Yo creo que la mejor historia de Neil Gaiman... Eh, ...llevando, conduciendo a John Constantine es esta, es Abráceme. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es una historia muy simple... Eh, que nos cuenta la, la bueno nos cuenta una noche en la vida de John Constantine en que conoce a Atea, que es una lesbiana que intenta engañarlo para que se acueste con ella y tener un hijo. Esta pobre mujer no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo, porque un hijo de John Constantine, si el padre ya tiene problemas y la familia está como está, pues imagínate eh, todo lo que la vida que hubiera llevado esta esta pobre lesbiana, ¿no? Eh, entonces eh, da la casualidad de que saliendo de ...del piso de esta buena chica... Eh, ...se ve involucrado en un fantasma... En la, ...bueno, se ve involucrado con la existencia de, de un fantasma... ...que mata a la gente cuando la abraza, ¿no?... ...que la gente eh, cuando recibe el toque de este fantasma... ...quedan como extrañamente eh, muertos de, de frío, ¿no?... Entonces, eh, Constantín analiza la situación y descubre que detrás de la historia de este fantasma hay una tragedia y que, bueno, no necesitan a otra cosa que no sea amor, ¿no? Entonces, eh, eh, toda la trama va cambiando de lo que parece una historia sórdida de terror a, a bueno, a un desenlace bastante emotivo y y entrañable, ¿no? y está bien ¿no? es, es, es el, el cambio y son los contrastes que, que, que te daba Neil Gaiman ¿no? que tú te esperabas que iba a pasar una cosa y de golpe y borrazo decías ostras, y esto y, y ahí te encontraba la sorpresa sumada a un, a un final y que bastante por otro lado lógico ¿no? y, y, y bueno pues muy muy interesante ¿no? la verdad es que eh, cuando se ponían Neil gaiman incluso en relatos así bastante cortos eh, te demostraba que era que era muy eficaz ¿no? y, y aquí se desprende aparte de, del ingenio del guionista, el amor que tenía por el personaje esto es uno de estos one shot no puede decirlo así o sea un único comic book Eh, ...se lee en un momento, o sea, en diez minutos te lo has fulminado... Eh, ...es así de, de rápido, o sea, que casi es imprescindible... ...hay mucha gente que dice que está demasiado sobrevalorado. Bueno, eh, en su momento es que nos sorprendió a todos... ...porque le dio un toque, unas gotitas eh, cariñosas al personaje... ¿no? ...y tuvo una vuelta de tuerca que si te lo lees eh, sin conocer a Neil Gaiman y todo eso... No sé, quizás ahora visto con, con el prisma del tiempo ya no tenga el mismo efecto, ¿no? porque eh, sobre todo un lector eh, conocedor de la obra de Neil Gaiman puede que le, le reste ese, ese punto de sorpresa, pero en su momento yo creo que fue una historia que, que por eso ha perdurado, ¿no? porque caló mucho entre los fans. Bueno, yo digo que hay diferentes visiones, pero bueno, cada cual que piense lo que quiera. Bueno, seguimos con más historia Yo estoy deseando que llegues ya a la que es mi favorita Mi saga favorita, pero bueno, venga, sigue A ver, ¿qué otro título destacarías? Yo ahora ya paso al arranque de la etapa de Garcenis Amigo. Hábitos Peligrosos Amigo, ¿Es esta? sí señor, sí señor Perfecto, pues coincidimos También estamos ante un pedazo de saga que no veas Bueno eh, Corría el año 1994, tampoco me, me voy a enrollar demasiado, ¿no? pero eh, Jimmy Delano ya había dejado atrás eh, su etapa y se eligió como sucesor a Garcenes, a un joven guionista que tenía ganas de, de comerse el mundo... Y bueno, un poco ya hablemos de él ¿no? hace poco en, en Predicador. ¿no? Eh, este, be, este buen autor eh, quiso entrar por la puerta grande mmm, dando su de pecho. Entonces eh, decidió embarcar a John Constantine en una sorprendente saga en la que el personaje no tenía que lidiar ni con sectas eh, ni demonios, aunque eso sí que luego lo fueron apareciendo por la historia, pero el principal enemigo de John Constantine aquí no es nada más ni nada menos que un cáncer terminal porque este personaje descubrimos que lleva fumando unos 30 cigarrillos desde los 17 años. Pues bueno, cuando tiene lugar la historia que Constantín ya debe andar por la treintena larga, eh, bueno, pues las consecuencias eh, se, no se no se pueden dejar, ¿no? eh, bueno, eso eran bastante esperadas, ¿no? Pero pero bueno, eh, entonces eh, hábitos peligrosos nos cuenta un desesperado intento de John Constantine eh, a lo largo de visitar diferentes eh, estamentos del mundo de la magia por sobrevivir hasta que se encuentra ya moribundo, desahuciado, ve de que nadie le respalda, que nadie va a dar un duro por él y decide hacer lo que hace siempre, eh, tomar las riendas de la situación y buscarse la manera para poder sobrellevar todo esto. Al final la manera es es la pura manera, Constantín, engañando, estafando, tomándole el pelo y si puede darle una colleja al demonio de paso, pues el tío va y se la da. Y tan panchos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Nada no, aparte que yo fíjate me quería haber sacado tiempo para leérmela, pero no ha sido posible. Pero bueno, que estupendo, que me parece una, una de esas, a mí es mi historia preferida. Y además tiene un final sorprendente y aunque casi parece que a partir de aquí ya Constantín se ha quitado de encima no pocos problemas, porque casi te da la sensación de que a partir de ahora casi va a ser inmortal. Pero bueno, vemos que los problemas le van a perseguir toda su vida, se ponga como se ponga. Aquí principalmente eh, cuando acaba la historia el por, el propio personaje es, es, es bueno pues se arrepiente un poco de haberle dado tanta caña al diablo porque luego él descubre que Lucifer, bueno no, Lucifer, como bien he dicho antes más bien Satanás eh, le va a perseguir y se la se la va a tener jurada y entonces aquí es donde se fragua eh, uno de los peores enemigos con los que ha encontrado, pero bueno, es que ¿Quién, quién tiene quién puede decir que tiene a satanás de, de enemigo y que es un buen enemigo claro es un enemigo feroz no Entonces, eh, es una historia que resumen bastante lo que es la, la etapa enis Aparte, eh, también tiene alguna que otra perla eh, que, que se mete con la religión católica. No demasiadas, eh, luego Ennis eh, se explayaría más en otras historias, pero aquí ya vemos eh, que, que deja lanzar sus pequeñas eh, pequeños dardos envenenados a, a la religión. Y bueno, si quieres, paso a otra. Sí, sí. De acuerdo, eh, ahora me gustaría hablar eh, de, bueno, ya damos un salto bastante largo en la colección porque, bueno, tenía tenía el número de, de shot, pero bueno, creo que ya he hablado bastante antes, ¿no? de, de lo que ha pasado con este número de Warren Ellis. Eso era una historia sobre el uso de armas de fuego en colegios eh, en colegios y cómo los menores eran víctimas de esto y llegó un vértigo y dijo nada, se, se coge y se cancela, ¿no? Se que, quedaba bueno, pues quedó censurada, ¿no? Y ya, bueno, sin extenderme mucho más, pasó a otra que, que, bueno, está bien por sorprendente. Eh, estoy hablando de Tiempos Difíciles, que se publicó en el año 2000, de la mano ya estábamos en, en la etapa de Brian Acharello, y aquí se buscó a un profesional como la Copa de un Pino, al dibujante Richard Corbin, todo un clásico, que por aquella época eh, se aproximó al, a lo que era el cómic mainstream al cómic un poco un poco más multitudinario pero bueno lo hizo con contrayéndose consigo su ingenio y esta historia que es bueno eh, básicamente eh, estamos hablando de un drama carcelario pero un drama carcelario que lógicamente al estar involucrado John Constanín no es lo que parece pero sí la historia empieza como bueno yo que sé como la serie O de hBO o cualquier eh, película de, de, de estas películas duras donde un personaje relativamente inocente es llevado a la cárcel y ahí tiene que lidiar con lo más bajo de la sociedad. Entonces, eh, poco a poco, vamos viendo cómo John Constantín eh, va eh, escalando puestos dentro del escalafón de la prisión hasta que llega un momento en que la situación se descontrola por completo, hay... ...hay un... bueno, hay un... ...todos los eh, presos eh, se rebelan... Eh, el, ...tienen que intervenir las fuerzas del orden... ...hasta que llegamos a, al punto en que John Constantín... Eh, ...llegan las eh, eh, autoridades federales y le dice ...mira, eh, te echamos de aquí, te damos la libertad... Eh, ...falseamos que eh, has estado aquí... ...al fin y al cabo, eh, dudamos de que seas realmente culpable... Y, y bueno, y consigue, consigue zaparse de lo que sería una larga estancia en la cárcel eh, porque lleva el, lleva de la situación hasta, hasta su extremo más, eh, más crítico, hasta un punto en que ya eh, la, la situación es, es una completa locura, parece más un maricomio que una carcelí, y es una historia que, que me gustó bastante, eh, con muy poca magia, pero sí que tiene la impronta del carácter de John Constantine y sobre todo tiene la manera de hacer de John Constantine de que su, su presencia nunca pasa desapercibida Muy bien, eh, ¿tienes más por ahí? Sí eh, ya destacaría este repaso por historias eh, que, me, que me han llamado la atención de, de Hellblazer eh, con la etapa de Denise Mina, Denise Mina es una escritora escocesa, que bueno, tiene relativamente conocida más en los ámbitos anglosajones que aquí, pero seguro que hay muchos que, que la conocen, ¿no? Entonces, esta escritora proclamó su, perdón, proclamó Eh, su amor por el personaje y los eh, bueno pues los directivos de DC, y cortos ni perezosos empezaron lo que sería eh, las negociaciones para que tuviera una etapa dentro de la colección de gel blazer y yo creo que lo hizo bastante bien eh, lo que nos presentó esta escritora era una saga que tenía lugar en escocia creo que era en la propia Edimburgo y john Constantine se tenía tenía que hacer frente a una extraña plaga de empatías y suicidios, una enfermedad bastante eh, misteriosa que se estaba propagando de una manera muy alarmante por la ciudad y la verdad es que estaba estaba bueno, pues, poniendo en peligro que, que toda la propia ciudad acabará en un cataclismo bastante importante ¿no? es una saga que me gustó por el hecho de que eh, también era encrechendo eh, John Constantine eh, tenía que darlo todo y, y bueno tiene un final bastante épico y, y bueno es bastante destacable en el tema de eso ¿no? de que tenemos eh, eh, vemos a un John Constantine en, en unos eh, en una aventura Eh, con una problemática de unas eh, proporciones bastante más épicas de lo que estamos acostumbrados a ver al personaje y, y bueno, por eso la he traído aquí, no porque la encuentro destacada Muy bien, continuamos Bueno, un, yo creo que eh, con esto pues ya hemos hecho... El principal bueno por pues el principal repaso a lo que son las, eh, las diferentes etapas que, que las que ha tenido el personaje ¿no? solo me gustaría decir que, que bueno aparte eh, de la trayectoria que dice con tantos autores eh, con esta serie de historias destacadas y otras tantas que habrá que no da tiempo de nombrarlas lass todas eh, hablar de alguna curiosidad como como es el hecho de que también las páginas de Hellblazer contaron con el cameo de Muerte de los Eternos. Como no, uh -huh. Hellblazer apareció por Sandman y bueno, pues como contrapartida eh, la señora hermana de Sandman sí que también se dio un pequeño cameo por nada, nada excesivamente destacable, pero sí que tuvo eh, una pequeña aparición en la colección de Hellblazer, ¿no? Y aparte de eso también comentar gel blazer en cierto momento fue utilizado un poco como era lo ve en marvel no eh, en vértigo cuando una colección necesitaba cierto eh, apoyo editorial ya sea por el hecho de que era una colección que arrancaba o porque estaba pasando en algún momento delicado de ventas eh, era bastante común que allá apareciera john constantín un poco para bueno pues para que eh, su multitud de seguidores eh, como ...comprase ese número y le dieran un poco de de, de, bueno, de, de apoyo a la colección... ¿no? ...y es por eso por lo que eh, aquel que se ponga un poco a buscar información... ...verá que los cameos de John Constantine en el vértigo de mediados de los 90... ...principios de los 2000 es bastante constante. Muy bien, pues eh, vamos a hacer un pequeño bloque para ver qué nos han dejado por aquí... ...escrito en nuestra fanpage, nuestros de Facebook nuestros oyentes y luego te doy unos minutos finales por ejemplo pablo eh, garcía naranjo nos cuenta un, nos, da, nos cuenta un detalle gracioso jaja qué bueno eres pablo eh, michael tres cuartas de lo mismo eh, gudin van cráter eh, basilow dice que ha tenido que buscar en wikipedia lo de hellblazer para darse cuenta de que estábamos hablando de john constantine o sea, ...un poco ignorante sobre este asunto... ...nuestro querido amigo Udín... ...pero bueno, ya le hemos dado un dato importante... ...Manuel Martín dice... ...el bueno no tanto de John Constantine... ...Historia es con una atmósfera superopresiva y misteriosa... ...me encantó la peli muchísimo también... ...Guillermo Reyes dice... ...excelente, si no me equivoco es idea original de Alan Moore... ...no te equivocas... ...Joaquín Medina dice... ...personaje genial y carismático donde los haya... ...para mí la mejor época es la que publicó Ediciones 5... ...El alto coste de la vida es una lectura obligatoria para todo amante de los cómics. Un poco lo que tú has dicho antes, eh, esos momentos en los que muerte el personaje del de, de universo de Sandman y, y John Constantine, pues, se, se, se vieron las caras, ¿no? Estamos hablando sí. de eso. Bueno, pasamos a Albert Love Senpai. Dice, muy buen cómic de vértigo oscuro y siniestro y con la definición del antihéroe por antonomasia. En su cruzada entre la guerra del cielo y el infierno, ideado por Alan Moore y su curiosa caracterización del personaje, John Constantín con aires de Sting. La versión cinematográfica no me parece tan mala, aunque Ken Uribs no cuadra visualmente con el personaje, podría haber sido peor. Tenían pensado a Nicolas Cage como protagonista. Como curiosidad, eh, trae secuencia tras los créditos y Baltasar es interpretado por Gavin Rossdale, que es el cantante de Bass un Grupo Grunge. Aaron Aguilar Basaljote dice uno de los personajes más míticos de Vértigo junto con La Cosa del Pantano y Sandman. David Ferrer, joder, es que... Veo a Ken Uribs y ya me pongo a temblar. Verlo actuar, eso sí que es una peli de terror. Ahora hablamos sobre la peli, Raúl, un poquito, si quieres. Mike sí, Castelló dice, ¿haréis alguna reseña de la peli de eh, tal? Pues sí, eh, ahora, a continuación. Daniel Alejandro Gabriel Rivero, espero que no, dice que no, que no hablemos de la peli, dice. La peli no le hace justicia a los cómics, como sea, va a ser un audio muy interesante. Rochuto Rochas, genial, ya era hora. ...que Lode le hiciera un podcast a Hellblazer... ...una gran novela gráfica, no cómic... ...ya estamos que se la bola fuma... ...saludos Runa... ...hora eh, vos y tus amigos... ...y felicitaciones desde Costa Rica... ...por el enorme esfuerzo que hacen en este programa... ...un abrazo... ...Juan Nadri dice una gran serie... ...con un estupendo personaje John Constantine... ...que es mítico, la, la película bueno... ...recomiendo el cortometraje... ...Malos hábitos del sevillano Jesús Perujo... ...con un Julio Constanza... ...como protagonista... ...ni idea a nadie, no sé qué nos propones, pero vamos a echarle un ojo eh, vamos a ver, qué más tenemos por aquí Sergio Blas Vega, dice, la temática es buena y original, la película no se aprovecha bien, saludo runa y compañía, hace poco que estoy enganchado a Lode y hacéis un buen trabajo, de los mejores podcast, vamos con Salvador Arias Sevilla, dice, he leído poco del compañero John Constantine, la época de Ennis básicamente y sus primeras apariciones en la cosa del pantano de Moore es sin duda uno de los personajes más carismáticos de DC y es una pena que cierren después de 300 cómics eh, su serie regular de la película mejor ni habléis manuel la fuente salinas gran personaje serie muy irregular yzaba de la fuente dice pues no lo conozco mucho imagino que me vais a crujir a spoilers pues como verás pues no hemos sido buenos continuamos con Dani tri que dice aprovechando el número del programa y el tema del cómic podríamos decir 101 dentro, claro, porque hoy es el programa número 101, jaja, qué gracia, hay que humor inteligente el de nuestros oyentes, Daniel Brun, de lo mejorcito de Vértigo y su serie más longeva, aunque estos últimos años, en las últimas etapas, no levanta cabeza, asustaditos estamos todos los fans de Hellblazer de toda la vida con el crimen que se ha hecho con el nuevo reboot de de DC, tanto en la Liga de la Justicia Oscura como, me imagino, harán en el siguiente en la siguiente serie que pretende sacar de DC del título de Constantín. Van a adulcorar el personaje quitarle su verdadera esencia. Una pena, la verdad. Larga vida al viejo John. Yo también soy bastante escéptico como Daniel. Pasamos a Miguel Ángel Lacal García. Me encantó el número carcelario de Corben. Gracias por vuestro programa, el que dibujaba Richard Corben. Mítico este dibujante. Eh, Josín Delgado dice llorar Harry Potter y Harry Dresden porque solo hay un mago, es un bastardo y se llama John Constantine, Delano, Ennis Jenkins, Elis Azarello, Cary Mulligan, todos mantuvieron la esencia del antihéroe por naturaleza, pero esta serie, pasaron por esta serie le pasaron de lo mejorcito de la letra y del lápiz con ilustradores de portada de lujo como Bisley. Oscar, VPG he oído hablar muy bien del personaje, pero es una serie tan longeva que es complicado intentar ponerse con ella. Bueno, pues entonces yo te recomiendo Hábitos Peligrosos tres numeritos y a ver qué te parece. Raúl La Casa Nuez, mi serie favorita gracias al personaje de John Constantine. Para mí el arco de Hábitos Peligrosos es el mejor de todos. Resume muy bien lo que es el personaje. Los últimos los he leído, los últimos no se leído, no me han gustado casi nada, dice, y no me espero nada del reboot, la película la peor adaptación que podían haber hecho. Francisco Miguel, soy ...de lo peor, dice... ...me considero consumidor de cómics como el que más... ...pero nunca sé de qué cómics habláis. <risa> Juan de Hernández Aray dice... ...la peli de Constantín es horrible... ...el cómic supremo. Un creativo español en Japón... ...así se hace llamar, nuestro oyente dice... ...comparto lo que dice Raúl Lacasa... ...el arco argumental de Garth Ennis... ...y Will Simpson es una delicia... ...como no podía ser de otra forma... ...Constantín está más oscuro, cínico y desafiante que nunca... ...muchas ganas de escuchar este especial... Daniel Jaime Barrientos dice DC, mátalos y vas a seguir con historias penosas. Pasamos a Alexis Ríos dice, solo he visto la película pero con lo que decís me voy a buscar el cómic. José Luis Nut dice en American Gothic, un personaje extraordinario pero más allá de Moore, irregularidad y decadencia, mucho más lo segundo, la peli para olvidar. Fabián González dice un personaje mítico y el mejor y más oscuro mago de la DC digno de un especial y que seguro que será cojonudo. Malos hábitos es una de las mejores historias de este... Será Hábitos Peligrosos, creo. Pero bueno, dice que es una de las mejores historias de este personaje. Y la putada que le hace a la Trinidad demoníaca para librarse del cáncer de pulmones buenísima. Darle caña a Nergal, un abrazo. Hábitos Peligrosos es, Fabián. Bueno, por lo menos aquí en España. No sé por fuera si no lo llamarían de otra manera. Lo mismo estoy metiendo aquí la zarpa. Antonia Acuña dice para fraseando a Darth Vader... Interesante muy interesante, coletilla que podía usar siempre con vuestros programas Héctor Medín, yo, este es nuestro antepenúltimo mensaje como digo, Héctor Medín yo no leí nada de Hellblazer, pero John Constantín siempre fue un personaje que me pareció muy bueno tal vez cuando escuche el programa pueda leer algún arco en concreto que recomendéis un saludo cracks, sois grandes, Israel Gómez NPI, o sea, ya sabéis lo que significa, de lo que es Poy muy mal, igual que Ariel Vallejo y Turreaga, que dice que ni idea, pues muy mal vosotros dos. Ariel e Israel, ya estáis leyendo hábitos peligrosos, tres numeritos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, y por lo que parece, es lo que le gusta a todo el mundo por aquí. El, el dibujo de ese arco argumental es eh, malo, vamos a decirlo claramente, el dibujo no es gran cosa, por no decir que es una mierda, pero... Eh, no a la historia no le hace falta un buen dibujo así que incluso con ese dibujo es eh, lo mejor de Hellblazer para muchos y yo por lo menos lo opino eh, ha llegado la hora ha llegado la hora Raúl Martín, Martín, Martín, Martín de que lleguemos a la película vamos a hacer una portada con la película ¿qué decir de la película? la película la película de Ken Uribs ¿Y, ¿y qué digo yo de la película? a ver Yo tengo que decir una cosa, si esta película no estuviera relacionada para nada con John Constantine, es decir, si el personaje de Kenny Reeves se llamara, eh, qué sé yo, eh, John Smith, por ejemplo, sin que fuera el del equipo A, eh, yo que sé, que no tuviera nada que ver, la peli no, no, no acababa de estar mal, todos hubiéramos dicho, es una peli que mama mucho, el Hellblazer ha sido una inspiración, es casi igual... Eh, bueno, casi igual, ¿no? Pero vamos, que, que mama mucho Pero fíjate que hubiéramos preferido esto Muchos antes que, que el hecho de decir No, es que esta es la adaptación ¿Qué habéis adaptado? No lo sé eh, De hecho se inventan un montón de personajes de la manga Ni siquiera se molestan en elegir A un actor que sea rubio, para qué? Pa eh, sí, sí. para qué, sí, sí Pa' que John Constantine deja de fumar <risa> O sea, es que son un... Pero con todo, la peli Si... ¿Consigues que tu cerebro te haga caso y dices... ...mira, no me lo relaciones con Hellblazer? Puede que hasta sea divertida. Bueno, mira... Eh, no? Básicamente yo lo que puedo decir es algún que otro dato técnico... ...por si ahora hay alguien eh, con los ojos muy abiertos... ...diciendo, ostras, pero han hecho película de Hellblazer. Bueno, para empezar, no se llamó Hellblazer... ...se llamó Constantín... ...y estamos hablando de un film de 2005 que contó como director con Francis Lawrence, eh, entre otras cosas eh, ha sido director de Soy Leyenda. Y bueno, eh, como bien has dicho tú, con bueno eh, a la hora de fichar a un protagonista eh, se decidió por Keanu Reeves, que no da el papel para nada de, de Hellblazer, Bueno, casi no sé, no podría haber un personaje más más alejado, ¿no? Lo único que coincide es que es eh, caucásico, que es blanco, porque más allá de ahí no fueron ni a por un inglés, y ni a por un actor expresivo, ni alguien que pudiera plasmar la acidez que que este personaje nos ha brindado a lo largo de tantos y tantos cómics. Eh, aparte de eso, sí que se, se consideró como la historia en la que más se había basado, eh, bueno, la de hábitos peligrosos, bueno, eh, la de Ennis, eh, esto también es, eh, es muy relativo, pero ya empecemos empezamos muy mal, ¿no? porque los personajes eh, no se trataron como debían y, y no se reflejaba mucho, no tampoco eh, Chas... Que, que, bueno le cambiaron le cambiaron el apellido en la película era chas kramer eh, interpretado por nuestro gran amigo si a otro otro de los grandes aquí en vértigo que lo queremos mucho desde aquí un saludo eh, y bueno yo creo que, que a ver eh, aparte del mayúsculo despropósito que puede tener eh, la colección eh, bueno perdón la película eh, yo creo que Aquello que repateó a todos y cada uno de los seguidores del personaje es que le pusieran algo así como un crucifijo barra eh, pistola cortada que no sé que disparaba si disparaba agua bendita, hechizos o lo que fuera pero ahí eh, arremetieron contra eh, la esencia más primordial del personaje porque lo vincularon a la iglesia católica Cuando uno de los de las características eh, más claras de Hellblazer ha sido su imparcialidad. Él no se declara eh, ni partidario del cielo ni partidario del infierno y de hecho en hábitos peligrosos ahí es cuando le viene el problema porque no le dan su apoyo ni el cielo ni el infierno. Entonces, eh, estamos ante un caso más de, de que quien sea que hizo el guión de esta película, nombre cuyo no, cuyo nombre no me ha molestado siquiera en buscar, eh, no conocía al personaje para nada en absoluto. ¿no? ya Hicieron lo que les salió de las narices y bueno, si bien es cierto que es una peli, a lo mejor la puedes ver y no te duermes ni nada, pues, hombre no acaba no estando mal, es entretenida y por qué no. Pero como adaptación fracasa estepitosamente porque, no como tú muy bien has dicho, no tiene nada que ver. De hecho, me estomaga como nunca eh, Peter Stormare con, con ese papel del diablo. O sea, es que está para, para llevarle a una habitación sin cámaras y, y inflarle ahí hasta que se te caiga la piel de los nudillos, por Dios. Y eso que este hombre me mola, pero joder, qué, qué descalabro, por Dios. Sí. Qué pena, qué pena. Bueno eh, Aquí no, no me vas a hacer el juego ese Que siempre me pones un compromiso De qué actor hubiera visto yo por... Como Constantín Lo digo porque me lo he preparado y que me lo he preparado no me lo preguntas No, pues mira, no te lo voy a preguntar Así que responde <risa> Vale Mira, yo para ese momento eh, Hubiera hubiera elegido un actor inglés eh, que, que diera un poquito más el, el pego, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, a mí me hubiera gustado mucho en 2005 que hubieran cogido a Ralph Fiennes, un actor inglés que por aquellas épocas hizo Días extraños y era un papel muy parecido a Constantín, un héroe torturado, que así muy desalleñado en olas bajas. ¿no? Y si no, eh, mira lo que te digo, eh, hubiera cogido incluso antes que a Keanu Reeves a Keith Sutherland. Primero de todo porque Kizer Sutherland eh, en Jóvenes Ocultos tiene una pinta también de blazer de los 80 que no veas, pero incluso ya en el 2000, en la época aquella de 24, también también lo veía yo bueno para el papel. Eh, aparte de que Kizer, Kizer Sutherland también es inglés, eh, yo me hubiera gustado de todas todas antes que Anorevs, aunque... Mi, mi opción principal hubiera sido Ralph Fence y actualmente yo no tengo ninguna duda, mi, me parece que el, un Hellblazer que quedaría el tipo ahora por la edad que tiene el, el actor sería Iwan McGregor eh. te he dejado a cuadros con eh, Iwan McGregor ¿no? yo no, no, con todo no estoy prácticamente de acuerdo en nada <risa> no, no he visto a ninguno de los que has dicho en el papel no, no, no les he visto, no, no no <risa> No. Bueno, no, no sé, tendría que pensarlo mucho como esta vez no he venido, pero ya te digo que no que no que no, ¿eh? que no ¿eh? Esta vez te he cogido yo a ti. <risa> no me no me has convencido con ninguno de esos nombres que has citado, tío, serio. ¿Qué se le va a hacer? <risa> bueno, quien quien se ha acostumbrado a escuchar estas charlas, verdad que raramente coincidimos tú y yo también. Fíjate que yo casi, eh, no sé, preferiría que no hicieran más películas de Hellblazer, ni remakes, ni nada, ni que o sea, que lo dejen, de verdad, en serio, eh. o sea, no, no hay ninguna necesidad. Para hacerlo mal, eh, pues no, es, es mejor no hacerlo, no puedes hacer historias parecidas con otros personajes, inventar algo, que es un recurso poco usual en la industria cinematográfica, pero que eh, todavía hay rara avis por ahí que se les ocurre ese despropósito que es inventarse cosas nuevas, que es algo como muy muy no sé, avant-garde, ¿no? Parece. En fin, que querido Raúl, el Hellblazer, últimos momentos, minutos finales para este este dossier aquí en nuestra sección de cómics sobre Hellblazer. A por ello. Vale, bueno, eh acabo reiterando mi pena porque este personaje se haya marchado de una manera tan por la puerta de atrás. Eh, vale que sí que ha sido el número 300 pero no ha sido nada de especial ha sido la conclusión de una saga y ya la ya te puedes marchar me parece que un personaje eh, que ha tenido una trayectoria tan larga y que ha contado con autores tan buenos se merecía se merecía un despido quizás eh, de una manera mucho más orgullosa porque por eh, Pese a que no he sido seguidor de toda la etapa de Hellblazer, creo que es bastante patente el hecho que esta colección tiene un personaje carismático como pocos, que ha aguantado muy bien el paso del tiempo y, bueno, quizás por el hecho de estar vinculado con el tema del terror, tiene unas historias que son fácilmente fácilmente revisables ¿no? aunque bueno eh, tiró también en muchas ocasiones por el tema de la política y eso sí que se ha quedado desfasado ¿no? pero eh, por encima de, de todo esto yo destacaría también en, lo, en la balanza de lo positivo eh, como bien he dicho antes hubo gran número de buenos autores que se han desempeñado buenos trabajos aquí y luego también la libertad con la que, con la que han contado estos autores lo cual ha sido pertinente que bueno nos han dado lo que los autores querían contar. ¿no? Hemos tenido el John Constantine de, de, de que cada autor quería plasmar ¿no? y eso está muy bien. ¿no? Luego en la parte negativa... Eh, bueno, quizás eh, plasmar un poco que una colección que ha tenido esta característica lógicamente eh, cuenta con muchas irregularidades, incluso hay etapas que quizás eh, eh, pecaron de ser demasiado abultadas, incluso la etapa de Garcenis que me gusta, creo que eh, hubo momentos en la que se hizo demasiado extensa, ¿no? o la de Jimmy Delano. Y un poco eso ¿no? un poco decir que bueno estamos eh, ante una colección eh, muy recomendable eh, si lo que te gusta es una tónica que mezcle el género detectivesco y el género de terror y un poco ya decir eso ¿no? que eh, seguiremos atentos y si las nuevas eh, aventuras de Hellblazer en DC eh, merecen la pena ser contadas pues eh, aquí nos comprometemos a tener otro espacio más y, y bueno, y dar la, la alegría a muchos de, contándole que todavía eh, sigue Hellblazer y que vale la pena leerlo o no, quién sabe bueno, bueno Yo creo que John Constantine quizás sería el único que en una partida de póker a lo mejor ganaría a Jesse Caster, a Spider, a Jerusalén y a la gente de Graves. Y los ganaría sin marcarse faroles. O quizá o quizás sí se los marcaría, pero no le verían. Pero eso sí, sin trampas. Bueno, eh, Raúl Martín, pues un placer. El placer ha sido mío y, bueno, eh, ya decir, como decimos siempre, ¿no?, que aquel que quiera más información o hacer alguna consulta de tal, que aquí estamos en su disposición para ayudarles en lo que podamos. Sí, señor. saludotes Igualmente. Adiós. bien pues hasta aquí esta edición de la órbita de Endor, que espero que hayáis disfrutado me gustaría aprovechar estos últimos minutos que quedan de programa para decir que me alegro me alegro de que realmente este programa no sea tan generacional como yo me temía en su momento en el sentido de que bueno obviamente los miembros de este equipo pues ya tenemos una edad los no es que seamos unos carcamales pero bueno, eh, tampoco somos unos críos y pensábamos que este programa gustaba solamente a un tipo de personas que tenían ya pues unos añitos. Ha sido un auténtico deleite descubrir que nos escuchan personas de todas las edades, de todos los rangos de edad que tiene el friquerío, que el friquerío no entiende de, de edades, de soy menor de edad, soy un cuarentón, soy un treintañero, soy un veinteañero, le da igual. El friquerío está ahí para todo, ¿no? Si sí, es cierto que hay unos títulos que quizá encajaron mejor ...en las mentes de algunos de nosotros porque las vimos, esos disfrutamos de esas obras cuando éramos eh, adolescentes... ...o incluso cuando éramos niños y claro, ahora los vemos, vemos esas obras, vemos esos títulos... ...con otros ojos diferentes, ¿no? Aún así veo que en este programa, aunque está claro que se ve que algunos temas viejunos mmm, Regresan con demasiada asiduidad También nos ocupamos de cosas como muy actuales y tal Con lo cual, eh, sí parece que este programa lo escuchan incluso menores de edad Ya no digo jovencitos, sino gente que ni siquiera tiene edad para votar Tú imagínate Cosa que yo creía que no Y de hecho en algún programa he llegado a decir que me sorprendería mucho Que nos escucharan chavalitos de 14, 15, 16, 17 años, etcétera, etcétera Bueno Pues descubrir que en efecto sí que nos escuchan es para nosotros un auténtico placer. Y para mí en particular, que hablo en nombre de todo el equipo LODE, ha sido todo un descubrimiento. no Incluso llegar a hablar, eh, esto es una anécdota, llegar a hablar con alguno de ellos en persona, aunque sea por, casi por accidente, por teléfono, <coughs> perdón, pues también ha sido toda una anécdota. Me sigue gustando encontrarme con oyentes eh, que de repente descubren que yo soy uno de los que forma parte de... De este proyecto todavía sigue pasando accidentalmente Me sigo contando con gente que ha oído hablar de la órbita Endor O que le suena lo de la órbita Endor Y claro, pues luego se sorprenden de que sea yo el que está ahí al pie del cañón En fin, pues este tipo de cosas siguen pasando Y para mí no hay cosa más grande como el hecho de ir conociendo poco a poco Poco a poco a todos esos oyentes asiduos al programa Todos esos loaders auténticos con los que tenemos la oportunidad de quedar. Todo este rollo de las quedadas me está empezando a gustar. Es una pena que algunas personas que vivís un poquito lejos pues no tengáis la oportunidad de presentaros en estos mini-eventos. Pero bueno, la verdad es que poco a poco iremos dando oportunidades a todo el mundo. Así que solamente me queda decir que un saludote... A todos los oyentes esta vez, a los jovencitos, a los más jovencitos de todos, a los que ya son jóvenes, normales y corrientes, a los que ya son un poquito más maduritos. Y ahora la pregunta es, ahora la pregunta que me hago es... ¿Me escuchará algún señor anciano venerable? Yo creo que no, ¿no? Ya la órbita Endor puede que tenga un tope de... Yo creo que el tope puede ser 60 años, vamos a poner. Si eres un loder y tienes más de 60 años, Dios mío de mi vida... ...escríbenos... ...y ponte en contacto con nosotros... Eh, ...espero que estés agradeciendo que encima te tute... ...porque como te tenga que llamar de usted... ...tú imagínate, a mí ya me da algo... ...pero nada, que estamos buscando ahora oyentes... ...venerables... ...de acuerdo, así que nada, es el próximo desafío... ...un saludo niños... Eh, ...y niñas... ...y nos escuchamos la próxima semana, esperemos... ...esperemos que sí, que yo creo que sí... ...aunque la próxima semana es complicada... ...lo mismo no hay programa... es muy ...hay una posibilidad... Entre 10 de que no haya. Yo creo que sí va a haber, pero todavía es posible que pinchemos, ¿de acuerdo? Aún así os ofreceríamos, no sé, alguna cosilla por ahí. Eh, ya veremos. No, no me quiero tirar a la piscina tan pronto, pero es una semana complicada y es muy probable que no haya programa. Lo digo por, para que los más impacientes y ansiosos lo tengan en cuenta. Hay una posibilidad entre 10, un 10%, por tanto, si hablamos de porcentajes, de que no haya un lode en Semana Santa. ¿Vale? Así que agarraos los nachos ¡Venga! ¡Adiós! ¡Talo!